John dere, farlopa y granja, productos típicos de la franja. Podemos romper molde, molde. Hola, barrena de Sibarrenaus. ser el viento, que cambia el firmamento yo seré tu milagro tú serás mi santuario ¿Cómo vais de Estrela a Estrela? No tenemos tiempo que tus besos me saben cuándo Y en Pecipi, un día más, Tierra de, de frente a este contingente Un programa de todo en Aragonés de Luita Contina contra Locuña Arcato y en esta emisión especial de De Estrela a Estrela Pero que sí, emitiendo en The Radio, te ponen a 101.8 de FM Zaragozana. Voz da sin voz y qué te enterarás las cosas que en veras te importas, Que en veras te importan. ¿Cuántas más radios fan todo un día de programación en Aragonés? Garra, ninguna, cero. Todos recordamos que te reba renaus e la versión radiofónica do blog do mismo nombre han máis más de una década ya dando mal en aragonés y que puede seguir o programa en los redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Flickr, Evox y ahora también en Telegram Ya son casi 40 programas de radio de Toten Aragonés. EOA. Y recuerda que si yo es farta de cuñados. ¡Ascuita tierra de barrenaos, Que no falte. Bueno, y como hemos dicho, continuamos en esta emisión especial de Estrella Estrella Tolodilla aquí en Radio Tupo, en a uno punto FM Zaragozana, charrando en, en aragonés. Una emisión especial que, como decía, va en garra Radio Más Villeras. Eh, seremos Tolodilla emitiendo en aragonés. Ya el sentido ves cuántos programas. Nos queda toda la jornada por por Devan y bueno, pues Tierra de Barrenaos en esta en esta edición, lo que se ha encargado ya, de amenizar a todos una miqueta la la chenta. Así nas que, que bueno, pues hemos a hacer un programa pues una mica Relaxado, una mica de, de cachondeo y, y bueno, pues con, con bella sección que ahora explicaremos y con unas convidadas maravillosas. Sí. Chimiro, chimiro La que canta esto oye como la... Como la mujer de... ¿Batman? No, la, la de... <coughs> Eso es pues, ¿Cómo se dice, Isa? La cantanteísta. Ah, ¿eh? la de Roberto. Sí. La de los gandules. ¿Cómo se dice? Susán Bagas. Apunte cultural. Bueno, qué hay lo que vamos a hacer. Que todos lo comento, yo creo que lo, se lo comento más bien a más que a la Chen que nos escucha, se lo voy a comentar una miqueta por vuelta y una vez a, a las convidadas que a, eh, han optado por tosir en eh, no micrófono, han optado por salir del hospital para venir a grabar. Ya no tengo polio. Y, y ya, bueno, ya sentís, como siempre, diste eso son característico de la tuya FM Zaragozana, eh, de lata o brindose. Muy bien. Bueno, lo que lo que vimos a hacer y eso pasar un buen rato, te os convidamos a, a chugar con nosotras y con nosotros, eh, a cargar lo móvil, a todo lo que <ríe> a todo lo que carga. Eh, bueno, eso concentrémonos, por Dios. Que íbamos a chugar muy todo. Íbamos cada una ha triga una canta, que ahora presentaremos la primera. Íbamos a hacer como, como tres secciones, que, que yo creo que la primera va a estar Patos por Independencia, si te os parís bien. Sí, sí. sí. Patos por la Independencia. Patos por la Independencia. Eh, este ya ha estado debate, ¿no? O nombre. Eh, ah. Bueno, primero, otro at, de los chugos que te os voy a proposar. Este este programa no tiene nombre. Bueno, tiene nombre. Terra Barrenaos, estrella la Estrella, Especial, tal cual. Pero no tiene nombre o post que voy a meter, quiero decir cuando rematemos su programa cadrá meter, cadrá eslesir o nombre de o post aunque publicaremos este, este esto, esto que vamos a perpetrar ahora mismo, vale a la vez pues, pues eso, pues será Tierra de Barrenaos 3x mm, mm, 035 no sé qué eh, especial de estrella estrella y Otito el que, que traguemos, que veo que Tamara ya va... Hidratante. Ya va metiendo él. Bueno, no, todos he presentado. Soy rompiendo la, las reglas de podcasting. Buen día, David. Hola. <risa> Hola. Buen día, Armando. <risa> Hola. Buen día, Tamara. Hola, no quiero chugar con Armando. Por favor, si Belú nos si es entiendo que he pasa y nos traiga unos carambles de menta para... Ibuprofeno y acetilcisteína, un eh. Mozo, por favor A mi abrazo No sé qué hizo segundo castito Acetilcisteína Aci No sé, es lo que me da dado médico siempre que ahí voy Es lo que me da dado médico Tiene esto <risa> Me fama los brazos. Esto eso. ¿Y la tuya propuesta de nombre para el programa? Patos por Independencia <risa> No, acetilisteína Hidratante ¿eh? Hidratante y, coca y cocaína uy, uy, uy, uy. Eh, Bueno, eso. Y... Cocaína? <risa> Como decíamos, la primera sección le hemos clamado le... Bueno, le he clamado, porque la hace yo Patos por Independencia ¿Por qué Patos por Independencia? Todos preguntaréis, preguntá todoslo ¿Por, patos... ¿Por qué Patos por Independencia? porque hay independencia? Por patos. ¿Por qué patos en independencia? Pues si hay mosus por la independencia, pues también hay patos ¿Y por, por la independencia. ¿Por qué patos? ¿Por qué no cormoranes por la independencia? ¿Y palomas? Son gallos? Pero ya eran patos o agua? pollas de agua. ¿Y los guaitres? ¿De qué uno va a charlar los guaitres? Claro. Dios curas, ¿qué pasa con los curas? Ni os gais, <risa> ni os gáis. Los gáis. Lo, no, los. Los. Los cantan ni os gáis. Los bichos estos que has dicho antes en castellano. Los negros. Los cormorans. Sí. <risa> no, porque soy castellano. ¿Cómo se Lo argones? digo con NS no y ahí Bueno, pues lo miramos. Eh... Chormoran. <risa> bueno, pues hemos decidido... Peronografía EFA. De ah, sí, no. Chormoran. Que... que hemos decidido que la primer canta, con, sí, sí. con un método aquí que, que lo hemos feito... De precisión. Exactamente. Lo hemos feito todo... Chusto, para que no se diga que pues vía Nepotismo ni cosas de esas Bueno, pues que le ha tocado a, sí, sí. al Armando eh, Fer la, la primera Canción que íbamos a meter y la, la Que ha trigado él, si y que cuerda cuál Cual ha trigado a la fin Es que pero. como me dices que no te feo y Dimpos y trigado bonatra Pero ahora esa, no, fe, no sé Y que, que esa fe no feito. me la daisada. Vaya por Dios Bueno, pues la, la que vais Oye, ahí está, preséntala Bueno, pues sí, la primera que yo creo que es Sí, sí, sí, sí, una versión de los Pixies, de What is my mind. Sí, Yeisa. Ah, vale, bien, guay. <risa> y que esta versión se va a hacer con sintetizados y la facción servir en un, dos, tagues, episodios de Mr. Robot, la primera temporada. ¡Friki! ¿Y, y soy Gracias. Vale. Bueno, vale. y yo qué sé, pues ¿Por, que ya... la has trigada, ¿Te ha molado o no? Ah, Pues porque como Mr. Robot me defa hoy, y Where is my man, mine, mine. Yeah. mine. mine. <risa> where is my mine. mine, where is my mina. Dilo en aragonés, hombre. Don't, and para my Arra mina. <risa> <risa> no, pues yo qué sé, es pues que como... <risa> como y la última zaga canta también del Cudre de la Luita, y Mr. Robot también tiene una historia ahí enreligada con... Con el Cudre de la Luita, pues me ha hoy. Y todo en como un puzzle cósmico. Total. Venga, where is my mind de... Telefunken, que mete aquí? ¿Teleraj? Telefunken, Telefunken. No, te, que, que no sé cómo se dice la colla. Bueno, where is my mind, la versión de que sale estos robots. Robot. Telepatic. Cómo te sientan las gaebas a flipar, loco. Venga. Ramoncín. ¿Qué que Where is my mind. Dale al play. Si queda un despierto o al otro canto de. Oye, es un bond de temazo. ¡Oh, Dios! Yo, como siempre, soy bailando, no sé. Pues, pues, pues, sí, no, pues, ahora se han solidarizado todos los ascuitantes de, de Radio Topper. ¿Ascuitantes o ascuitados? Eh, sí. Ascuitantes y ascuitantas. No sé, le, les preguntamos a la Saputalla. Sambreta <risa> ah, la missing muerte ah, ya, pero He he de, de bajarme un sonido de missing. atropellado. Sí. Mm. Igual no cabe eh. O, sea, eh. <risa> o, o igual no, cabe bueno, eh, que sí. Uy, eso no, que Armando no. dice de te, tú sí. Tengo tos ferina. Por cierto, mientras mientras iba a por viera o lo que sea que hay gaz feito en en el descanso este, he probado lo que lleva acetilcisteína. <risa> que hay un, un mucolítico Y una El Del es morgallo Y de los latilitos uh, Morgallítico que, que te fa los morgallos más líquidos mm. Pues esto sería Así es que ves que Una tendrás lisis los, celular Que tendrás los morgallos muy pretos <risa> Como un, plomo Morgallo preto esto como Morgallo eh? o plomo <risa> En 87 esto sería Es morgallador o <risa> es muergallador rencador de morgallos. <risa> rencador de morgallos. <risa> oh, Dios. Bueno, acetilcisteína con Z. ¿Qué pasó? No entiendo. Bueno, decíbanos que Patos por Independencia se decía Patos por Independencia. Que hay una sección, aunque analizaremos las noticias más noticiosas De Aldo de Aragón y ese, ese gran medio de comunicación. ...y que lo nombre le, le metimos en una collada de, de WhatsApp... Que, ...que tenemos... ¡Hostia! ¿Cinco años tiene ya esta collada de WhatsApp? Somos viejos eh... Me cago en el copetín... También. ¿Cinco años tiene ya Leraldo de Aragón? <risa> y... En cara contina, eh... Sí, sí... En Independencia, con los patos, o Pues... pues no, bueno, pues está hay una noticia que salió... ...o 24 de agosto de 2012... No, pero ya está. Bueno, sí, sí, será claro. el eh, titular: Decía, un pato desorientado se pasea por independencia. ¡No! ¿Cómo puede estar esto? Bien, se que se nos informan los aragoneses de esto, tío. Los, los bombés de Zaragoza han replegado al animal y lo han soltado cerca do, do Río Ebro en no poder contactar con garra protectora. Diz otro subtítulo de, de la noticia Mamá mía Y se ilustra con una foto que claro que periodista Fotero llena de vacanzas y sería sí. Porque desenfocada pixelada <risa> Sale en... La pareja <risa> de fondo esa <risa> <A> la pareja o Fuckerise sí, sí, con la con la otra que le lleve pinchando la orella ahí de Y en fin. sí, además hay una pata que no hay un pato A <risa> Apun... punternitolo chico De verdad, pero tienen razón. Primer fallo. Bueno, pero. A, a, está mala. Pero, pero <coughs> yo, yo una pata, no llevo mutante esta. No, no, no, no. O sea, no, no puede estar un pato o sea, mutante. No, llevo una pata Ana de azulón puro. Pues ya la veo gris, más que azul. Y conseguí que no ha levantado Lala. Ojo, que identificar, identificar una pata con esta calidad de fotografía no es fácil, ¿eh? Uh -huh. Ya te digo. Con una fotografía fita con un Nokia 3310, la verdad llegué que... Pero con la pantalla emborronada. <risa> Soy tan jauto que yo era mirando a verán me tema que era un Nokia. Oh, <risa> que igual le va a bella marca de, de a O que tú que yo sea. Nokia, te le cámara, porque, mío... Yo no he tenido un Nokia en la vida. Hola, hereje. Qué fuerte. No, pues, coño, y eran caros, y eran teléfonos de... De capitalistas. De, de perras. Ahora no, porque ahora se los han minchado todos estos... Samsung. Ese. Pero en pero tiempos... Los Nokia llegan de... Llegan caretes. Bueno, ¿y qué quieres que comentemos de esta noticia? Joder, ¿te parece poco? Si le damos cinco minutos ya con esto. <risa> está allí un final Claro. Y que, que Antimas, ahora, cuando, cuando la hemos recordado, eh, bueno, la calidad del Heraldo yo creo que, que queda patente en, en esta noticia. Y, y por que sí, con un medio como Heraldo que... que Si, si, si los periodistas escriben estas cosas de que un pato desorientado se pasea por independencia, y está ahí en la, la noticia de, de Odilla, pues parad cuenta que estáchen, que tiene formación y, y tal, pues los comentaristas ya ni te cuento. Y, yo, y son los millos. Y a la, y a la vez, me beso a leer los comentarios y. Seguro que y sale bicicleta. Y es maravilloso. Vi a, vi a uno muy tocarrañado porque a un pato lo han dejado en, en Lebro y dice que se lo va a minchar un cirulo. En cuenta de disarlo en el centro de protección de la Alfranca de Pastriz. ¿Y soy no sé una qué, secta? qué ¿Qué no opina? <risa> <risa> <risa> <risa> Ay, me me son sangrando los huellos. <risa> Me son sangrando los huellos. Bueno, eh, eh, astímete que lo, que lo han dicho en el Ebro porque no han trovado garra protectora, pero ya que se se intruga, la garra protectora, se les esen, eh, vamos, <risa> se les esen, vamos, partido de risa en, en la cara. O sea, los patos se dijan en el Ebro, que en el Ebro y en los patos... ¿Puedo no, darle paso, ayer un comentario? Cosa. Sí, creo que sí, pero no, si no. lo traduces instantáneamente esto. Venga, va... Bueno, soy acostumbrado, eh. Con ahora charrante lo feo a los asinas. Ya, ya, lo sé, lo sé. <risa> Doy fe. No sé a qué bien tanto asom asombro. Asombro. En Lucerne. Vas. Vas. Un gato menos. Por ye favor que estoy en de barrenados, <risa> ¿eh? Y claro, que o pobre pato ya buscando los italianos para refrescarse un poque con un buen chelao. La iglesia de los italianos. Ah, no, hombre, no, los italianos. Asti lo levas. Una miqueta de humor, Asti, ¿eh? Sí, sí, o sí. O señor sí, de sí. 90 años que aprendió en la residencia de los Olmos <risa> con un curso de informática, como comenté al heraldo. La mía mujer en Salamanca pilló ella misma una cigüeña que se iba a evacuó todo miedo porque la policía no se fue a cargo si Belún no la ficaba en el auto. La cigüeña no le picaba a la mía mujer, pero en que se acercaba una caneta que viva para Asti, ¡zaca! Cota, <risa> la <lomera. risa> Así no es que yo era pa' morirse, Né de risa. <risa> es, es todo miedo a lo pato y es ridículo. La chen no lleva más fata porque ya ha empleado en lo máximo. Bueno, Jesús la Torre, pues creo que <risa> tú vas por un buen camino. <risa> y espero que sientas esto y la mía opinión bueno desde aquí por favor un clamamiento a chen, que cuan en época esto esto pasa mucho porque cuan principio al final de la primavera que por favor que la chen que se trobe patos por la ciudad pues que los disestar pues y luego o, la, ya, o a la cacerola que, no que, que, que ya tornarán a claro. suyo puesto y si son atrapados pues en cuentas de en cuentas de trucar a los bomberos Se eh, truca al 010 diez Y que vayan a buscar los de, los de la unidad verde Y Sordao también es una secta, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Pero a saber, los tienen los comunistas atrapados <risa> a, a saber que fan con, con O Pato Lo aventarán alebro Ebro Que lo de fer ¡Para que se lo minchen los siluros. Sí. <risa> <risa> <risa> bueno, seguimos con noticias más Más actuales 14 de... Hostia, es que no lo puede ver la Che Es que no, sí, que se busquen, no, no que tiene se gracia. Enlace. Por favor, buscarlo. buscadlo la bueno, Y bueno. agradecer a la familia Yarza estos grandes artículos que fan. <ríe> Muchas gracias, familia Yarza. Gracias, Titular imprescindible del heraldo. Belun, s animal hielo Gabino, o doble Oscense de puch de Mont <risa> <risa> he perdido a cuenta das las fotos que me han demandado. Bueno, Os, igual que al describir un poco cómo sí. llega vino, ¿no? El cabino eh, se parece más, de hecho, a Oriol Junqueras, me parece a mí. Sí, pues estará, casi Yo colo lo más... digo más a. ¿Cómo se decía? ¿Haiste dos pesos de. Gerard de Parry? No, ¿iste... ¿Al Almunia? Sí, pero... No. ¿Vladimir Lenin? No, coño. ¿Crasti? Bueno, sí, a este le va un poco. No dos pesos de que llegara para pa concello antimas. De Jock. No, Hostia, no sí, sí, mm, sí, ya sé qué dices. Sí, que no nos sale un nombre, no. pues... Pero bueno, hasta que la Chen lo entiende esto, o sea, había una foto, que muy importante, no pie de foto, por favor, porque claro salen, que dos, sí. salen dos... Salen dos siños. A la cucha sale Gavino, que hay un señor que lo que, lo que tiene de parecido con y las son las, las lunetas, si se puede decir. Y ya un iso, ¿eh? Porque y las lunetas son diferentes. Que, y que se ames una americana azula, como le va a en la foto de Alcanto, y a la del detalle, Puigdemont, pero... que o pie de foto y mete pie de foto mete a la cucha Gavino y a la derecha, Push Pusdemon que si no es estar por, por si pie de foto no vamos va, no va a gastar desbordado No se parecen en el caja, no sé que le ha demandado fotos a este señor <ríe> pero vamos o sea habría habrían de meter a otra más sí. y a la dreita Doto eh un anuncio de Bifiter por si un caso <ríe> no. Yo, yo de fe... feito, se parece más al anuncio de Bifitter que a Pusdemont sí. yo, yo iría a ver chica de mandarle fotos a y Dicen ¡Tío, ya es Gabino el de Huesca! en el primer párrafo No, no, ya O subtitular también Bueno, o suyo Paraisío con lo político catalán le ha convertido en un gran personaje mediático Hoy sí. sí Claro, ha salido hasta en el heraldo ¿No? <risa> y que los, le han gritado paos de base Aragón Televisión Yo tenía un gato y que, que se decía Gabino. Y que Antimas Claro, o sea, con, con, somos charlando de Huesca Si, si este señor se parece a, a Pusdemón y, y la Chen de verdad se lo, lo confunde en Huesca probablemente sería muerto ya momento. tengo un nombre yo creo que se parece a Pérez Anadón. y se, se y se que sí. se parece a Pérez no por la traza de flequillo no lo... sí sí Ni de cuello. sí no que yo yo ya decía a ese también yo soy con tú David mm, hombre más que Pusdemón sí Bueno, y Perez Anadón ¿Pero? podríamos hacer una cadena y ustedes separéis a Florentino Fernández aquí, ¿no? Florentino Fernández no. Florentino Mario Pérez. Pérez. Oh, Florentino Fernández listo. ¿no? Real Madrid. All right. Pero no me fai si así, solo micrófono, por Dios. Que sí. esto no en la vida moderna, ¿sabes? Muchas <risa> gracias. Parad cuenta, pero mete la frase entre cometas de el hombre más buscado no y en Bruselas, y en Huesca. <risa> chon chan, Paco Lobatón. Se ha convertido en una de las en más recurrentes en toda mena de programas. Sí, more for, eh. More no, yo, yo, Un parecido no. que sois amigos ya detectaron fa Tiempo. <risa> sí, llegué. Llegué, vamos. Tiene una colla de chen superintelich, eh. No subió canto Muy bien, no Te va a ir muy bien en la vida. <risa> Hoy soy de todas y todos Hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos Hoy puede ser, debe ser la partida Elige piezas que dejen su vida Hoy también juegan las damas Hay que encendiar el castillo y las llamas Que traigan mañanas Que traigan, que traigan mañanas Ya lo mete, Ya tenemos a la cope por en medio Y el EU cadena cope, ya No tiene explicación Sí, sí, Antimas mete en el heraldo Muy bien, muy bien Y se pareció que la clave son las lunetas Ya lo decía yo Pues si no se parísen, pero bueno. Cuando, cuando plegué en Barcelona me aturó mismo la Guardia Civil. No te aturarme, si no te haces una fotografía conmigo. Ajá. esto oye lo que lle pasando no tuyo todo, pero... Que Esto como tener un auto blanco, ¿sabes decir? No, me atura todo el mundo porque cree que soy un taxi. Mesmo en Barcelona. <risa> cal, cal decir que... que, que... que hizo que hizo? hizo? ye era un titular del Heraldo y, y una noticia de, del Heraldo. Mira, los comentarios menos mal. Eso hizo. Javier. <ríe> ya me parecía a mí que pues de era bastante fatal. <ríe> la pillas, la pillas. Game of Words. <ríe> bueno, que, que hizo, que, que Heraldo que llegó o principal medio de comunicación en Aragón y sé que tanto miedo les fa y parte a, de Castilla ya. A, a la chel. Quiero ver esa corona Rodando por el tablero Y a la vida de la miedo, Sus heridas Pasamos de noticia Ah, no, pues sí Por favor <ríe> <ríe> Ay, Dios <ríe> <ríe> Qué maravilla El presidente de Las peñas Del Río Zaragoza Busca pareja En First Days Yo <ríe> Antes de no saber esto, No dormía tranquila Primeras en Z Sería En ¿Eh? En Z En Z No, no era No Te haya visto Cuando edites ¿Qué ha pasado aquí? <ríe> Molfor, mol ¿eh? Molfor, no sé, o sea, pero me he este, perdido de todo. Yo este también. Ya que Heraldo, ¿no? Pues eso, las cosas que a la gente les interesa, creo que sí. Sí, sí, yo. Bueno, yo. yo first Days, que veigo soy viendo la foto, la foto sale un señor, que cuento que será el presidente este de Las Peñas, Vicente, 51 años, director comercial. Con pintas de campechano y baturro. Que dice, entre Soy con ganas de mincharme lo mundo. Hombre, la boca Oye, abierta pa, la tiene. Para tú pa lo mundo, Vicente. Y veigo en la cantonada Cucha de Alto que mete First Days 481. Que eso significa. Los programas. Que le va 481 programas y esta mierda. Sí. Pero hombre, Joder. pero ya que ya diario. O sea, la fin tampoco no son guaires, ¿eh? Uno por día. La belleza. Sí, entiendo. Sabado, ¿sí entiendo bien? la palabra diario. <risa> oh, to toma so -so muy bien. Cálculo matemático. <risa> y se Un año y pico. ¡Hala! Pero en verano no lo no, fan no los no programas. y sábados y domingos tampoco. Ah, venga, Tamara, exacto, uno soy, Portugal. Yo soy Villendo, que sabes muy todo cuando fan esta mena de programas No tengo ¿sabes? ni puta. Es que no sabes, va a que el, de verano diario, no, eh. no hay otro programa diario. Mm, ¿Cierto, ya Sí, zapeando. Hombre, zapeando sape... tampoco en verano. ¿Saber no, sabere, sabere sabere y ganar o lo quitan? ¿Saber ganar, ¿Sabere ganar? ¿Sabere ganar? Sí. sí? de verdad. En cara los... que siga un programa de cultura y no tenga cabida en este programa. Me perdona perdonado. ¡Pumba! estamos leyendo noticias de, acabamos, de rigor Acabamos de leer una foto de pusdemón Y una de Patos, o sea de verdad quieres que hablar de esto Y otra, Gabino y Vicente Y sus hombres Bueno, ¿qué le pasa al presidente de las peñas sí. pues la que ¿tú, tú tú quiere busca, trobar busca. para ella Y que y el heraldo se faico eco. De feitos asegura que de de esta noticia Habrá trovado de seguras ya me, ya me digo las mulles arañando la puerta de heraldo ¡Queremos conocer a Vicente! Todas las mulles a Romareda esperando a que venga Vicente ¡Vicentico! Todas Me sentí que no llegaron de los fabulosos. ¿Eh? ¿Qué te pasa es? hoy? Que ya es tísico. <risa> es que también tiene la tisi. Ah, bueno, bueno. Yo, yo digo, pues para ocultar esto, me meto a desavisar. Mira, mira. Sí, y yo. Bueno, venga, a ver qué tenemos más. Espera aquí. Ah, bueno, esta, esta no. No hay una noticia. Esta lle. Esto lle un chenero de noticias del Heraldo, que son las noticias de bicis. Que. <risa> <Okay. risa> La, News. las noticias de bicis en el heraldo y, el y, y bueno pues he, he pillado esta porque esta esteo fa poco esteo creo que fa dos semanas o sea, si así que lo titular bueno antes más de un accidente que, que no sé si la chen que nos ha lo habrá visto pues de, de un auto que, que adelanta una bici y una navegada que la ha adelantado eh, frena, atura ahí en, eh, en, seco. De, en seco el auto y, sí, sí, sí, sí. A mala hostia, porque encima se veía que no había garrauto Porque se veía todo lo vídeo O sea, sé se que pensaron todo lo vídeo y, y claro, o oh, ciclistas se lo mincha Sí, se sí, fue hace un lapo Está en el hospital sí, sí. ¿En cara? Joder, hostio, hostio. Ah. Y como siempre El Heraldo Que... que Todos sabemos que Pro vida y pro Sí, sí, super a favor <risa> de, la, <risa> de la bici con, con, Las dos con, con B, b. <risa> Las dos con B, por supuesto <risa> Y una cosa que, que siempre ha tenido el heraldo ¿no? Que ha, ha apoyado mucho el empleo De sí. la, la bicicleta en la ciudad Y bueno, pues me te va en el titular El ciclista circula por la calzada Pero lo hace correctamente y con casco de seguridad le claro. falta meter, no como de normal los ciclistas que van. No como la mayoría de terras que circulan <risa> por esta ciudad <risa> no como, no no como demon. voy a por un palillo <risa> uy que David se ha carrañado eh ha salido taxista que tengo ahí <risa> <risa> <risa> <risa> Y ya penible ya es penible esta esta mena de, de vamos de su posición sí soy de no y de en, en una noticia que antimás que no, no había lugar a la interpretación o sea <risa> es decir Pues, pues, yo un accidente y un accidente por, por cabrón del, del conductor y pro. Yo es que, dime yo le, le florearán. anti más que, que, que, circule correctamente. De hecho, ya me lo, ya me al, al, director del Heraldo, al redactor chefe diciéndole al que haya escrito y visto, o sea, al que, al que se haya feito eco de la noticia. Pero, ímos a busca bien, eh, busca bien a Villés si y podemos aver. Pero regular pues ya que mismo tiene casco y no habría de tenerme Pero mismo tiene, Ojo, pues, otra cosa, otra cosa. Imos a y no. así no que no trobaron cosa pues pero y meten la secuencia del accidente más con fotogramas y tal en fin se suposa que el accidente es tío porque o tío viste circulaba ¿no? con la bici y... si sí, el, el el auto le principió a, a chuflar hasta que fuese tal carril bici que no es obligatorio ir por el carril bici uh -huh. y el ciclista le, le debió de fer con la mano pues como que se fuese a la mierda y que él iba a continuar y le adelantó cosa eh... que es, estoy una cosa que no pasa nunca no <risa> en, un, en un puesto como, o sea, en una carrera que tiene dos carriles anti <risa> más que lo puedes adelantar y no pasa cosa sí, sí, Que pues defecto lo adelantó pues lo adelantó y frenó en seco hasta que se lo minchase. claro que sí hombre qué ganas de pintar o para golpes mozo o para golpes Para Al, golpes A lo menos la autora Y era rollo Y así no, sé, no se golpes. No se sé, notaron las, las, manchas las manchas de Las manchas Las tacas de sangre este eh, Vicente otra vez Vicentico <risa> Ah, bueno Esto también Otro lle... chenero de ¿Qué noticias que... <risa> Esto, Esto lleve Ahí hay un chenero de noticias que me fa muy togo y Que son los los gráficos Informáticos Absurdos Me son dando unas ganas De beber un gin tonic Con el anuncio todo el rato a ti. Bueno, el, Las cartas de Publio El chalet de León, 15 días En Ozulo y las cartas de Publio Ojo que si hacemos oh. chistes de Publio Cordón Podemos ir a Ya lo sé ya. Así Voy no, a empezar, no. ahora Vamos a hacer chistes Va, sobre, sobre la infografía Vale Vale, por vale, favor, vale. Fiscalía, anote, somos Fendo Chistes sobre las infografías, no sobre Publio, ¿vale? No, Publio es nuestro héroe. Pues, pues eso, bueno, esto y un reportaje que hicieron sobre, pues cuento que, hizo. Pues, pues lo del Publio este, que no sé si viva a no Bella da en juicio o qué, o... Que tornaban a chuzgarlos para otra movida y dijeron: vamos a aprovechar y vamos a preguntarle por este señor. Contienen lo Caribe, ¿eh? Cómo os acordáis de lo de curro oh. <risa> con viaje y de Santieste Beach también. Bueno ilustran la noticia la ilustran con un con un gráfico feito a ordenador y tal. Bueno esto <coughs> mismo se puede hacer con Paint. Tampoco. Me esto me bueno, rec no, me recuerda claro. a lo de dibujo lo ah. de dibujo técnico esto de planta alzado y tal. Pareye, en perspectiva isométrica Claro, Sidín, pues no, chunta o folio Tú que eres es ingeniero de verdad Caba Caballera Pe Caballera Perspectiva isométrica Perspectiva caballera Y tos que hace Que yo sepa que eso llorar una pata En cuentas de un pato ¿Qué? Coño, pues esto de chenería. A diría? la fin o más normal, <risa> yo <risa> Tira por el palillo <risa> Lo que más me fago y el la almohada La almohada y es muy bien feita Bueno, que no edito de que llena Ah, pues de nada, la culpa ya <risa> de tú Por meter por radio movidas de imágenes. O gráfico sí, es que es un... O gráfico y un zulo O sea, y, y feito pues eso Pues un esquema de Ozulo, zulo Aunque se suposa que vivió Publio Cordón y Sosdillas Y ahora puedes comentar, Tamara ¿Cómo oye cómo Ozulo? zulo? Ozulo Ye, muy bonito. Hombre, pues no sé, Ozulo, pues, pues mira, Ye, de 1.20. Has de echarralo, has eh, de decirlo en plan como si lo estáses vendiendo, ¿sabes? Como si estás una inmobiliaria. Hombre, Yo, Ye, igual, rollo, fiscalía, ye no, rollo... esto lo venden las inmobiliarias como Loft. Pis, pis, pis, pisito, pisito, En Ibiza, en Ibiza, uno de esos te puede costar, vamos, sí, sí, la vida. Sí, sí, sí. O sea que Pulio, no te quedes, tampoco. <risa> <risa> Por favor, fiscalía. Bueno, esto ya lo editaré Pues <risa> Que, que hizo pero oye qué gráfico oye corre y, y Antimás ¿pa qué oye y qué ya hizo que o sea, de con... verdad que necesidad había de pues pa qué eso es un longaniza no hizo que ya colgando <ríe> es como una longaniza soy... ah, no, en la cadena la ca si, no, pero no si bille sí, es que lo mete cadena de va a corazón Antimás es de qué tóxica. Tóxica. tocar dale a tocar no entiendo qué hizo ¿Te te se se no, no, no, no es una cadena. Bueno, resulta que si le das a un botón, te. Y dona te... un euro para nuestro. Pues Puedes guardarte esta imagen en el ordenador por, por un euro. Oh, sí. Por un euro para o nuestro diseñador pero, pero, gráfico. Pero es sí, que ya el chorizo y sé <risa> que tenía Apulia, así en el chulo. ¿Qué una no, que una pa, cadena para. Que esto? Pa ¿Y para tirar la de puerta. la cadena? Ah, no, no, no, estoy no, no, para abrir la puerta. Claro, para abrir la puerta que no se abra de topa, que no se enlampe. Ah, la puerta de él. Pues mira, ah, pues ah, la fin no funcionó. Ah, un, poquito, ah, un poquito de ventilación. Que marchó por la finestra. ¿Qué finestra? Que ¿Tú veías no, no aquí finestra? No, que no sería Dastí, sería pues en Belice no, que habría salido para la presia. Bueno, o Batterise de, de autocar. ¿Podrías meter o ratón en, en la flecha? A ver qué dice. Disponía de un retrete químico. Ah, que interactivo sí, esto. Sí, sí, me sí, cago sí. en el copón. Es que a esa altura del escondite. Oye, pues mira, no he tan cutre ¿eh? ah, sí, dale a Por favor, las... pide perdón a la familia Yarza por todo lo que has comentado. Mira, los, oh. contaba los días. Qué original, Cordón. El Zulo y era en realidad un armario empotrado. Chan, Carayo. Como en Orances de Bueno, yo, no, de a de decir cosas perseguibles por la fiscalía, nada. Oránsis de Niubla, que es una serie, no de Que sí. Eh. y eso y y esto me ha recordado también a cuando estuvimos en París eh, o gráfico porque qué hizo ochenero de los Vivisteis de... en un zulo en París yo no. estoy en un apartamento en París ¿has visto eh en París <risa> en <risa> París vamos <risa> el lo gráfico que facieron con la fullida de Puigdemont que facieron cuéntame ah, más un gráfico que salía Puigdemont comprando un billete de avión sí, sí. exactamente sí, sí. <risa> y era el mapa de Europa y salía Un, un avión y e, e, e iba de Barcelona a Bruselas, ¿sí? O en, No, en Bélgica, bueno, aunque sea. Sí, Belchite. Pues <ríe> Pueblo Villadeo. Pues, pues sí. iba un, un avión volando desde de Barcelona, diga de, de Belchite. Y. E... Molaría, molaría Ay, no. que se está también, eh, que saliese un moñaco de Puzdemón. De Con lo eh, <ríe> South Park, Terrence y Philip. Sí. Pues dice <ríe> estilo, ¿sabes? En plan. <ríe> Yo lo que me afloré es que, se, bueno, no sé si es verdad, pero sí que se ha dicho que, que despidieron a, a muchos dos correctores y correctoras de los medios de comunicación y por, que por eso ahora había una serra, bueno, que desde que apareció lo World, que te marca en rollo las erros ortográficas, pues que ya no se ha estado esta mena de, de treballados y que los se, va, los se van feito afuera. Pues Jolio que se gasten diners en ver un mapita de Europa con un avioncito, te explicaristo esto. Y, Como cal Y que Y que, no, y que vamos ya me, que, que si me metes a otra noticia Ya me despistas oh. bueno, ese, ese Que los te... gráficos informáticos Cuestan de feérico Y cuestan perras sí, y, sí, y, sí, y tienes sale, toda la razón to, Y sale toda mi palabra Yo tengo una pregunta Pregunta hijo pregunta. ¿Puedes meter un momento O de otra vez? No porque ya lo he sacado Vale bueno Meteba que Tenemos una grandaria De 1,20 veinte Por uno si tanta, ¿no? Sí, que evadir a Cochabamba. Y me te va que hizo ayer era un armario empotrado. Tenés un armario así en casa. No, que no lo has entendido. Que la traza no de entrada y salille ya a través de un armario empotrado. Y de después de haga de vale. el armario van feito un forao. Yo, decía yo, pa pa tener un yo no vestía. tengo ropa para tanto. Para un ya. armario empotrado. Ni ropa ni casa. Yo para ni casa ni cosa. <risa> tengo un taxis. Dos <risa> meses en otasis. Dos sí, sí. Y me afeito en del aeropuerto Bueno <risa> sí. Continuemos, por favor Siguiente noticia Y le la mierda de vida mía <risa> Joder. Pues la, la sección rosa, ¿no? Y antima y que sin saber O sea, mismo, o sea ya que, que se faigan Bueno, lo titular Y es lindo <risa> O fillo de Bárcenas Con una poetisa zaragozana Les chan, ha faltado chan, meter chan, chan. Les ha faltado meter en lo titular Y festejando <risa> Pa' bien pero ¿y qué hizo? O sea, si es que a si es que a lo meten como si estase verdad oh. que, que ya fliparía pero <risa> que la poetisa Zaragozana tiene un premio de poesía Ciudad de Melilla que no, oh, no lo gana oh, para siquiera bueno, para cuenta ¿eh? ¿Cómo te quedas? Al planeta y la ciudad de Melilla pues ha publicado tres libros ya no, Frank, que, que no es fácil publicar un libro ¿eh? Pero si Melilla no existe ¿dónde está <risa> Melilla? En África Que mete un poco más a de ah? ¡Bravo! Oh. <risa> Mañana, Maña caraña. Bueno, qué, qué, qué noticias. Da? Yo creo que ya está acabado esta noticia. ¿Cómo? Sí, yo que, yo que no había más. O sea, Antimás, llevo una excusa. Y está yo me crio que será o la vecina o la sobrina del de tío del Heraldo. Porque pues, no charra cosa del fillo de Bárcenas. O sea, metéis el titular y luego todo charra del, de lo que ha ganado esta mesacha, de lo buena poetisa que llevé. Pues chico, pues mete. Tenemos una poetisa Luz. fantástica en Zaragoza. Luz. Pum, y Yo me Creo es que la reconozcáis el gran talento musical de Ofillo de Y lo bien sí, que me canta Tabor. Me, me comenta una colla musical bruta. Que se clama. El Ofillo se clama Willy. Willy, Willy Bárcenas. Willy Bárcenas. Willy Barcenas que tiene una colla musical. Taburete. Willy Bárcenas ante Bárcenas. Podría, podría estar o tercero o dos chicos de Maíz. Pero te lo lleve petando, eh. Willy Bárcenas, que sí, que es sí, verdad. Que es verdad. No, que es verdad, vale, vale. Eh. todo un movimiento underground. Hombre, con sí. la de es que tendrá también el caso de los instrumentos. ¿Eh? Es camilleta. <risa> taburete. Por favor, ¿puedes poner una canción de taburete? No. No. Tiene que haberla elegido. Ah, más tarde. Venga, bueno, otro, ya. Otro, otro día. Ah, esta, esta me encanta <risa> también. Ay, Dios. <risa> hay esto que tiene la bandera de España. <risa> un peregrino, un burro y medio se atpanda. <risa> ya principian las cosas patrias. Así nas me fago ya yo, hombre. Con la virgencica. Que no manque la virgencica. Pero eso y esa foto. Un chubilado del barrio de Santa Isabel ha completado los wit. 830 kilómetros de la de Santiago Dende de montañana. montañana montañana la de Zaragoza Montaña, Montaña, montañana. Santiago con este original equipo y sale pues efectivamente un muro <risa> no me saques ese título que si no no sé lo que lleve con este original un burro y, y mello me y un chubilao y un chubilao y, y unas estampas de la Virgen no, un señal de un, España uno de Aragón bueno uno de Aragón Sí, sí, sí ¿Y de sí. Cataluña. Tiene vídeo, dale al vídeo. No que se fíe no. los sonidos. Mira, mira, oh, lo mira, lo mira, mira. Ay, ay, tú. Ay, Nante. La chen que los quitado, no no estamos dando los enlaces para que la. Chen... Antimás mete sí, información fique. en la información en negrita que mete la noticia. ayer, súper importante. Durmió en albergues? No, no, no, no, no. Torna a leer Durmió el, el albergues El albergues bueno, estoy El, albe el, albergues, el, chu el, el chubileta El, el Michael el, y el, el Tutankamón Porque el corrector haciendo el gráfico de, de Publio Cordón Durmió en albergues mientras el animal descansaba En campos cercanos Ya está No va a gastar que se nos metan los animalistas A Floreno la noticia. Entre los momentos divertidos, Vilellas, <risa> que yo, señor este, recuerda cuando empleara en, en un puente antes de Burgos, sabieron de, de buscar un esbarre alternativo porque no podían atravesarlo. La sola opción era cruzar los ríos. Imagina la situación. o burro dentro del agua y nosotros tirándote a que avanzase. Oh, pues como se ha feito toda la vida. Ah, espera, espera, que tengo una mejor. Cuanto a la fin intuía la meta, decidió aturar y fer mayata. Asigna retrasó a su ya entrada, Nuevo de O'Día Venían. Y lo fació con O'Cachirulo al cuello. <risa> y rodeó una gran No va a gastar no a... Claro, porque tendría más Sare, ¿no? Todo Santiago pendiente de este hombre. Eso cuenta. O'Cachirulo cuenta doble en el eh, cielo del señor co... Santiago. Eh, no sé si él leyó bien, pero creo que O'Burro se dice Mariano. <risa> a ver, a toda Mariano lo mete por esto. Sí, Aquí, no, a todo no. a Mariano en las, rej... en las rejas de la Catedral ah, sí, de Santiago. Sí, sí, sí, y sí. Com... A Mariano. Eso sí, con Mariano repetiría, pero lo carro lo dejaría en casa. Bueno, pues muy bien por Mariano y el suyo peregrino. Venga, queda una, una más y, y cambiamos ya de, de sección. Porque tornamos a los animalicos. Ay. Y es que al heraldo le encantan <coughs> los animalicos. Un y esto saludo a Dios, que busque, atra, atra las cosas que... que con... Por animalico... <risa> Qué? No que te he tallado, pero bueno, no, no, ¿por un qué? saludo a Jus, porque lle un dos mayores fans de, de las animaladas del Heraldo. Ah, sí, sí, sí. Ye, de hecho, yo creo que es el que metió lo, la noticia de patos por independencia. Sí, y cuando se pegan como, no sé, tres horas sin meter una una noticia de animales en el Heraldo, ya les tuiteando dice decía, hey chicos, ¿qué esto pasa, eh, sois, sos bien en cara, ¿qué pasa por <risa> independencia? Lo vais a gastar. Pues Sí, sí, entre, entre las cosas que el heraldo consigue importante Portant, de Opato por Independencia y que una manada de, jabali, de chavalins se cuela en la expedición del Bada Huesca, que el Bada Huesca, cuento que será un equipo, ¿no?, de bella cosa. Dale balonmano, parís, eso, okay. <risa> ¿qué? Y importante. está ya la cultura <risa> esportiva que tenemos en este programa. Muy generales. bien. Ah, sí, balonmano, Bada Huesca. y ¿Sí? bueno pues Toma. pues vía un vídeo aunque pues de van de lo, lo autobús cuento que será del equipo pues pasan unos chavalines y se hinchada, hasti, ahí, roña roñando por balón mano yo Creo soy que sí. yo soy muy urbanita pero yo cuento que los redactores del heraldo vendes más. también menos mesmo más, ¿no? porque esto un chaval en la carretera pues bueno pues, pues muy bien pero, pero es de siempre si vía vídeo y vía foto vía noticia vía bueno. Y vi, habrá comentarios. Sí, pero vi vídeos y fotos de todas las cosas que se fan del aragonés o de tal y no aparecen, no ¿eh? No. No sé. Ay, me, me mancan videofateras en el Heraldo. <risa> Coño, te parece poca videofatera. <risa> Los chavales si insistos cruzando no por no debajo. De... O redactor chefe. Eh, foténdole latigazos o. Bueno, yo creo que ya que le damos cuarenta y pico minutos de Geraldo a lo tocante. Geraldo da pa' muy tó. Así no es que. ¿Qué que canta? ¿Quieres que metamos un le doy al generador de nuevo de números aleatorios? Tira los dados. Co. Venga, venga. ¿Me fue cuatro. Una mera o me fue y tres? ¿Y La mía. Ah. Yo. Hemos dicho que uno, yo, David. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y yo cuál pues, vale. soy? Joder, de verdad, que no me hagas. Pues, lo tres. A ver, si yo soy el cuatro y el, y el uno, <ríe> venga. Matemática que... pura. Eh... Oh, espera un momento. ¿Esto hay esto? Ah, un Se pues esta... venga. No, estoy estoy tú, tú y es de las pocas personas que sé que siente el programa. Uh, <ríe> Ahora igual te he pillado. ¿Has sentido los dos zagues programas? No. Muy mal, fillo. Ahora, <ríe> ahora sé bueno, por qué... O no, de Banzaguer igual sí, pero... Joder. Bueno, pues está allí sí. la, colla, la colla misteriosa. La colla misteriosa. Comisetos perdidos. presionando, ¿no? La colla misteriosa que se sorteaban dos vieras infantiles y de hacer tomas Ay, pues Mara contesté. Una mierda. ¿No? No, no lo has contestado. Yo creo que te contesté mesmo por WhatsApp. No, no. ¿Alguien contestó? Soy un misterio. <risa> Nadie ha acertado todavía el precio. O sea, sube el agua? ¿No? ¿Eh? No, la. No, no, no. no yo, yo ya no pullo más vieras porque si no. <risa> Le va a haber de elevar ahí un capazo aquí, ¿vale? Bueno, ¿qué hizo? Más vieras. Eh, ¿Qué, qué faz? <risa> bueno, Está haciendo brujería. Con el Sazam. Sí, el Sazam no reconoce esta canta ni para Dios. Espera, voy a apoyarla y mira a ver yeah. De ningún resultado ¿Ves? Que, que bueno, que yo con la canta que quiero meter Si la trobo ¿Vía seguro en estado? la radio? ¿Seguro de qué? Se llefendo daño con, Se, se llefendo mal con los cascos Le voy a una luita con los cascos Entre o la infección que voy a pillar? ¿Por qué vas a pillar una infección? Porque tenemos a un tichico aquí en la sala Ah, bueno, pues tenemos... Papato amarillo. Con, ace con, con acetilcisteína, se ¿sí te Pero pasa? Pero tenemos sanitol. ¿Tenemos? Sanitol. Sanitol. ¿Y so sanitol y acetilcisteína. No, no, no. no. ¡Uriremos que... todas! <risa> que estoy probando de presentar la canción. La canción que, ye, no, que no he trigado yo... Ye, que no, que se la que sonando y que no habrías de saberlo en la colla porque... Bueno, que le importa, igual, si no la va, la va a acertar de engún. Le he hecho ya de antes. Ya, ya. Pero igual la Chen no ha para cuenta. Bueno, que he pillado. Stop censura de boicot. Que y un temazo. Que y colabora un Fascal de Chen, ¿no? Que salen los Residentes, salen los Berricharrak y muchos más que no me acuerdo. Así nada, que con stop censura de boicot y de un montón de Chen, pues todos deseamos un rater a la que chentez muy to bien... Eh... Sí. Sí, esto se emite a la hora de la 80. Nosotros no, nosotros somos brendando Pero se emite a la hora de la 80. Bueno, brendando, brendando eh, Bueno, sí, somos fendovidas ¿Qué, <risa> ¿Qué hizo? Con stop censura Que chentez muy bien Continuamos en la estrella en 101.8 Da FM en tierra de Barrenaus Más perros Más perros, Más perros. <risa> Venga, campo. viva la Cruz Campo <risa> Aguantando mentiras y manipulaciones no hay mucho de no entienden, no saben, no competen Solo que salen de tus putos cojones eh, gente, No hay hipocresía Dentro de tu lista no hay terroristas Solo personas que van a defenderse Cantando, luchando con rubia y dientes Quieren la votación, acciones, defensores No respetan el derecho de las libres opiniones Veniendo torturando en épocas pasadas Épocas oscuras, ahora recordamos. ser fire ya ya fire ya ya fire ya ya fire Es la mejor defensa También denunciamos contando y tocando Ahí es donde duele que se presen las verdades Sube otra vez y años más tarde Ahora se te de las asociaciones Apisando sus leyes a las difamaciones Es pronto justicia no se reúne reventando Atras culturales y su mitin es un asco Su música no voy y menos Otra parte son maneras de vivir Vivir que es un análisis extremos Y provocan y parecen protegidos quienes están detrás por quienes son dirigidos It's el mundo And the There we I'm scared. Yeah. Bueno, bueno, ¿cómo sonan estos KBKS cantando en aragonés en lo disco, en lo nuevo disco de Kedito Nogara Ozaguer Chilo? Bueno, yo creo que ya podemos ir empecipiando con la, con la siguiente sección. Hemos estado escuchando eso, boicot, eh, stop censura, un tema que antes salió salió con una campaña no de criminalización que les feban, que le facieron en principio, sobre todo con S.A., ¿no? pero pero bueno, que también les tocó a, a Muitas. ¡Ay va, que no tengo los micros abiertos! Ya por Garzón, todo esto. ¿Eh? No sé, Garzón censuraba, ¿no? La izquierda unida. Eh, <risa> no, no, el del PSOE Pásame la bolseta, Isa, porfa. Bueno, y, y eso, que hay un, un temazo y pues, pues hemos estado sintiendo un ratico que, que continuamos sintiéndolo los KBKS Fiscalía, todos recordamos que KBKS lleva un nombre que han meso ellos, que nosotros no tenemos cosa que villar con lo que quieran decir esas siglas, que no lo sabemos All clítoris are beautiful. Oh yeah. Bueno, y vamos a principiar con la siguiente sección que que ya la hemos comentado en primeras. Que hay bueña u de cueña ¡Muy bien! Y se de viera. ¡Bien! ¡Qué cara que faz, maño! Te vio es morindo, ¿eh? Mm -hmm. ah. ¡Sanitol! ¿Tú por qué eres de Pepsi? Porque... Oh. Y que tenía una de Una mica... La han visto en el McDonald's Bebiéndose una Pepsi Una cantada de Lendacaris oh. vivos Oh, yeah No va a gastar que también eso por la... No bueno. vaya a gastar que también en Fiscalía venga por eso <risa> Bueno, ¿qué, ¿qué hizo? Que la... Hola, por favor El Sanitol Que... que la sección que viene ahora que llevoña u de coña ya la anuncié con una videofatera que que yo lo que ve, gozo de veras porque soy muy asinado de videos fateras con cual si quiere y la alegra su so día a todo mundo pues venga vamos a alegrar a todo a toda la chen que tierra de Barrenaus y este de a estrela, estrela con el audio sea, que salga el anuncio que salga el anuncio de YouTube por favor escribo, escribo guiones escribo escribo escribo guiones Hola, broto, ¿qué tal? ¿Qué es Fendo? Pues escribir guiones, ¿no veías que lo oyeran cantando? Ah, bueno, ¿y qué, qué guión es escribiendo? Pues estoy escribiendo lo guión de lo Tierra de Barrenaus nuevo, pero. Broto, ¿tú sabes que este mes vía doble Tierra de Barrenaus? Oh my god, pero, pero, ¿qué me Íes diciendo, Charmander? Pero, pero yo no dudo a escribir tantos guiones. Lo que sientes, este mes vía. Ya... Doble de tierra de Barrenaus. Doble tierra de Barrenaus normal y tierra de Barrenaus de Estrella Estrella. Pero, pero ¿cómo voy a replenar todo esto? ¡Pero Dios mío! ¡Abrazo a mi Charmander! ¡Te abrazo, Broto! ¡Bien! ¡Hola, Tidy Believers! ¿Qué tal? Pues ya veis que tenemos aquí a Charmander que se ha caído del espanto y a Broto que son Fendo, los guillons. De Lo nuevo, tierra de Barrenaus. Y que se están tornando barrenos pues a, a, a ver qué fan con tanto bien, tanta historia A la vez que he pensado, pues que me he lo bien vosotros atrás os voy a proposar un chueco, una chorradeta que vamos a hacer, una sección que si triunfa, que regular que triunfará Se quedará pues para fe la de Cabotaguan Y que, se, que la faremos por primera vegada, pues en este, en uno de los dos, eh, tierras de barrenos Porque este mes espinazos porque uno, oye, el especial de estela estela que se emitirá como ya sabréis o dos de aviento y el otro o tres como Ye, o primer domingo de un mes pues ya toca o primer tierra o tierra de barrenos de un mes de aviento cuál es la excepción bueno pues lo que quiero oye que me envíez obras de ficción que querrás que encharremos pueden estar pues un cómic un libro una peli un programa electoral cual cualquier obra de ficción vale lo que querrás y nosotros pues debatiremos sobre si y De Cueña. oye ¡Una Bueña! De Bueña. De Cueña. Uy, me he equivocado. De Cueña. Bueña. Pues eso, te de Believers. Ya sabes. Bueña. U de Cueña. Queremos las vuestras obras de ficción. Y, y bueno, pues encharraremos. Tanto si estos fanboy, como si las sociedad, como lo que querás. Como si no la conocéis y queréis que te las recomendemos uno opas. Ya sabes que no tenemos criterio. Así no es que. Bueña. U de Cueña. Bueno, pues el sábado o el domingo lo descubriremos. Dos y tres de aviento. Pero ni enviadlas ya, ¿eh? Porque este sábado grabamos. Que vaya bueno, TD Believers. Ay, pobre Charmander, por mi pronto. Bueno, pues creo que se entendía pro bien, ¿no? Que le van a enviar obras de ficción, no discos. <risa> <risa> bueno, yo he cumplido. Sí, sí, sí. Ya sí, está, sí. ya está el, el empollón. <risa> Hay el empollón. Y vienen yo lo he bien, lo <risa> <señor>. bien, <risa> ¿Tienes la maqueta de un R5? En... No, no, yo no se activiza. Ah, yo no se activiza. Pues no yo, tengo buena vista. ¿Y yo, el yo, Yonky Móvil? Pues digo... Móvil. Eh, <ríe> siempre va a estar en nuestros corazones. Ese, ese coche lleno de pegallos por dentro. Y con un cartel de una academia de inglés grapao en Oteito. <ríe> yo... Remero, cuando pullemos un pit o varios pits... Varios, se, varios. Lo, lo que ha vivido ese auto pff. Sí, sí, sí. A Virchel. A Virchel. <risa> No me refería a eso, pero bueno, bien <risa> Bueno, eh, pues sí, pues hemos traído Nos han enviado, bueno, o Twitter Lo tenemos apetado esta semana No he adubio a, a leer todas las cosas Que nos han enviado, pero Pues bueno, pues aquí tenemos una, una Bolsa de tela que debe estar por del cabo Con ISO. Con todas las obras de ficción, ¿eh? Y son... Vale, vale. veis a con todas las obras de ficción. Así no es que una mano inocente... Bueno, suyo defecto, la de Tamara. Este chiste no se ha feito nunca. ¿La hubo. Por favor. Que antes más me estoy quedando sin saliva. Espera. Sí, sí, charla, charla tú que yo. Stranger Things. Stranger Things. ¿Qué habrá Freddy? Cosas rarizas. Leptómana ye. de día. Ye. Madre de noche. Uy. ¿Listo? ¿No leyes el artículo? ¿Qué artículo? <risa> Armando, no hace nada. Si ni siquiera quefes. me he leído el guión del programa, macho. <risa> <risa> como, que, como que no vi nada. <risa> <risa> Pues lleva, lleva un artículo reivindicando a Winona Ryder, que además soy muy de acuerdo con ese artículo, porque a mí me parece una <coughs> grandísima persona. Que faltaba yo. Y por una cosa que furtó, le claman cleptomanao. una mica cleptomanao y era, pero que no dice de estar una gran actriz. Porque mató un perro, le decían ya matar también le gustaba otras cosillas. ¿Que la farlopa? Sí. Bueno, pues como a todo el mundo, ¿no? Sí. <risa> no, a nosotros pues no. Mírate Albert. No. Albert... <risa> Fiscalía. Fiscalía. <risa> bueno, que bueno. Stranger Things. ¿Qué no opinamos? Bruto. Bruto. ¿Cueña bruto, bruto. o de cuña. Bruto, bruto, bruto. bruto no. Bruto. bruto, bruto. Óptimo, óptimo. óptimo. Óptimo. Yo opino también que bueno que hay Stranger Things por si verlo en casa que no que no lo sepa. Como yo, por ¿Qué? ejemplo. Sí. ¿Sí? Bueno oye que creo que hay una serie. ¿No? Bien bien Y una serie de ficción Muy bien, imbécil pues, Ambientada en un pueblo <risa> Oye, no. de, de Pensilvania que no, que no cal que lo sepas ¿cómo? No, no, pero llegué, claro Como el año lo... 82 Pero así no, es no, normal Como no tengo tiempo No tengo tiempo para pa ver cosas no de... puedes conducir cosas. y ver cosas a la vez claro sí y después pues, me multan <ríe> y no pero no, no pasa nada ay, pasa? o con sello, yo que estoy destruyendo todo te multan si si ¿Y conduces esto? viendo <ríe> Stranger <destruyendo ríe> Things a la vez y estos, la co estos es comunistas eh. y estos comunistas que no fan que recaudar bueno yo soy de del club de David, así no es que Davi a bicis <ríe> que <ríe> que, ¿sí? señor Stranger Bardanao. Things en el ordenador ay perdón no te estás poniendo tomada. Cómo nima. Ya que no se siente. Y una cosa que no pasa nunca, que no sé qué en vosotros, red que David y yo no. Stranger Things. Pues sí, eso, pues es que gran serie. Yo una serie que que tiene dos componentes básicos. Uno que es la puta nostalgia. Que mm. que hay, pues eso, porque ya inventada no. 82, no no 32 Se o sea. reboinaban no las tintas con un boliví. Y eso ya nostalgia. ¿eh? Sí. Bueno sí. tú nuevas no naive. No, sí. no bueno pende. La mía men. La mía men sí. O mío, cuento, Soy no. como Dios. Un <risa> brazo cuando quiero. O como de Bilbao. <risa> yo llegué a Naisievi y yo. Allá pues... Unirás <risa> <a> choven. <risa> y y se so aspero, si no, no seré leyenda. Yo es <risa> <hay> Benjamin Baton. <risa> <risa> Que, que bueno, pues es una serie ambientada en, en los 80 en Pensilvania, por lo visto, que se me acaba de enterar. Yo me la acabo de inventar Pensilvania, pero queda bien. <risa> <risa> qué qué capullo. <risa> Bueno, en Estados Unidos, en cualquier caso Y que yo muy maja Y asinas como de y tal Y son unos críos a los Goonies Visualmente hay muy Goonies, hay una peli de Goonies De Indiana Jones Pues los Goonies molan magallón Pues te molaría Stranger Things Los Goonies, coña Saca tiempo cuando estés ahí Siendo el cuñado ahí, trabajando Sácate un palillo de la boca Y ve ellos Stranger Things, hombre No le saques tiempo de escutarte Rabarrenaos que yo solo. Solo oyen que tengo, no me jodas. O, o solo oyen en directo. Me piro que en el, en el podcast al piñón de Chen, po hay po podcast. Podcast, podcast ¿No? Es, es un gato El otro día, cuando era yo de Caminta, cuando a la ciudad, tengo, no me a. Tengo cientos de. No me lo escuché en podcast. <risa> <risa> <risa> que se muere. Muere. <risa> Fisca Sanito. Fiscalía, <risa> ma mando un médico. <risa> Hombre, Fiscale, también podrían enviar médicos, ¿no? Ya que ya escuchando ¿no? Médicos Mundi. Venga, saca Neunatro. Médicos que ye, policía. Que Tamara, que Tamara no le fago y Stranger Things. Muy Tamara, bien. ¿por qué no te gusta Stranger oh, Vamos a ver sexo en Nueva yo York. Yo. Que es una güeña. Pipicas las largas. Bueno, oh, bueno, no no no Bueno, no hemos, no hemos dicho si yo de cueña o yo de cueña, que pa yo yo de cueña. Yo de cueña sí, sí, cueña. sí que lo he dicho. por Uber. Vale. por Uber. por Uber, por Uber. Por Uber. Y no voy a agarrar a voto en contra, ¿no? No. Venga Tú, ¿qué ha tocado? Bipi Calzas Largas. Bipi, Pero, ¿y eso yo oye ficción? Sí, ¿no? ¿no? ¿Pipi? Claro. Sí, sí, sí, yeah, ficción, sí. Pero yo he cuidado que... Hemos visto ficción, fía. no ciencia ficción. Yo he que, yo he ah, claro. No, yo he ficción, eso primero ficción. que se equivoca. O sea, vale. los, los telediarios también entran. <risa> a la mierda, a la infancia, pues. Sí. Joder. Yo digo buena. Yo también digo buena. Completamente buena. Soy. ¿Por cansa de esa serie. Y se supone que ye como una cosa mítica... además Mi, de y, eh. sí pero mitica pues eso de pues de la infancia rebelde las mujeres y tal y cual y a yo no me fago no queda viera? ¿No? no gracias ¿Qué? por escucharme <risa> <risa> no no que, que a ver yo con yo con Pipi yo a ah, yo me feba hoy pero la verdad es que tam, no no me feba tanto goy como como la, lo que decías no de la mitificación pero sí que me fego goy Ayer me fui hoy, pero claro, lo me llevaba cuando yo era un crío que no, no le pillaba dobles en ni cosas de estas. Ah, ni yo, eh. Podríamos charrar de empoderación, porque vivía no, sola. No. Ayer no me cuacaba, vamos, que nada. Tenía un caballo. O sea, le, le daba el caballo. Tenía un caballo, pero tenía unos amigos que eran eran odiosos, odiables sí. y tenías ganas ya, de matarlos. No. Sí, pero él salía en los suyos y Eran capítulos. fillos de un comandante de Nacional socialista. Y no me cuacaban los suyos 10 y me metía muy nervuda. ¿Y te cuacan los suyos? o suyos diez Ah, los diez De aquí de, de aquí De Pipi, de pipi. Me metió a muy nervuda No sé, no me no, cuacaba No me acuerdo de cómo ¿Y, a el a... El caballo bueno, caballo, ¿no? y el caballo verde ¿No tiene un caballo verde? Eh? No, era marrón Y era marro y so marro Y eso de... oye de la pelista Del italiano de Ah, los la de Juden Caballo Juden Que <ríe> lo pintan de verde, ¿no? Sí, sí, sí Ah, ah vale, sí, vale sí, Que me confundí Eso es de La vida es bella, ¿no? Sí, eso, sí, es La vida de Pipi La película La película italiana De los judíos La vida es bella De Pipi Dastro ¿No? Sí. La vida en la de Pipi Bella bueno, cueña, <coughs> o sea, bueña, perdón Yo no ¿No qué? Que el caballo ya era marrón y blanco Co... Me bueno. eh, tenía un mono. Hostia, sí, los los eh, diez de la marinera, como no eh. era muy majo y los mono. Me metía muy nervuda, tío. ¿Qué no? Le pasas los diez Porque que para la salida. Pero mira, mira te ese o sea, yo esto de villera, los ninos, por ejemplo, minchando y manchándose de tomatito y todo eso no me acuerdo ni si sis que Nina, o sea, no me mola la peña que falguarro con la viroya <risa> y esta tía, no, o sea, me he metido muy nervuda y, y a los feitos me remito Tiene un, troma, Ten, ¿tien un mono tú? y un caballo. Cómo se clamaba? el mono? Teneva nombre de militar. Hitler. No. Como el gemaz. ¿Y era como comandante, no sé qué, una cosa así. O no. so general, le decía ¡Ah, general McAllister! No, <risa> era, eh, y, y era capitán. Eh, espera, va a buscar mono. Capitán, mono. Mono. mono. <risa> sí, sí, en las imágenes es lo que tiene. Que te sí. el mono. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama es? el mono de cazas largas? Ah, sí, Señor levas. Nilsson. Señor Nilsson, bueno, bien. <risa> bueno, <risa> militar. <más> de marinero. Se <risa> eh, oye Nelson. <risa> Nelson, Nelson Mutz. Ay, Ay, voy bueno, a ganar Te sale. iba a decir como la pelota de, de náufrago, pero no, que eso ya era Wilson. Wilson, <risa> Wilson señor Wilson. Hostia, Daniel, el. ¿Cómo mola cosa, Peli? Bueno, tengo una. Esa es de es coña, o sea, como buena. ¿Y Daniel, ¿qué de haces, Sí, ¿no? mola. Maja. Bueno. bueno, sí. Te maja tú. Que sí, que sí. Hombre, Tom Hanks, mientras feba a Iso no feba a otras cosas, o sea que. <risa> eh, Tom Hanks, feba a pelis muy buenas. Tío. Mientras feba y a Iso no le daba la cruz capo, o sea. Y, bien. Muy, y muy malas. Bueno, más buenas que malas Sí, sí, sí bueno. Hombre, ¿cómo, ¿cómo se decía? Ahí está, Esta casa ya una ruina Joder, Eso, o sea, y de las y primeras, y ¿no? Y a mí me equivocaba me mucho Y hueña, sí. ah, era, era muy divertida la escena Esta del mapache Hueña, o sea, la definición no. de bueña sale esa película no, no. En la, una que no escena. sé si la has Chuta visto Forrest Gump, ¿no la has visto, no? No, no, no, no, la No. La escena del tejón saliendo del montacarga. ¡Tajudo! Sí, del tejón saliendo del montacarga es muy buena. Muy Ni, ni me acuerdo lo bueno que era. Joder, ¿Facción de una sirena también? Sí. sí. Flash, jumping un, jack, flash. No, un 2 do, dos, dos, jack, no. De, flash. No. Jumping jack, flash. Un 2-3 splash. Es es es es es eso, eso sí. Pero jumping jack, flash, ¿cuál era? Jumping jack, y, flash. Y una canción esa de, de flash los Gordon. flash. No. Jumping jack, flash. Y una canción de los Rolling Stones. Me paréis. No, no, no me habéis entendido perfectamente. De Queen, ¿no? Decías tú. No, eso oye Flash Gordon. Flash Gordon. Flash Que no tiene cosas oh. bien, Pero, pero trate que seamos charlando <risa> <risa> De, Calla, ya, de cosas serias Seamos charlando los mayos eh, Bueno, Pipi Lastrun Pipi, last room, pipi last uña. Uña, uña. yo Hueña Yo hueña Yo por no los re por lo recuerdo Ya somos con ciudadanos aquí eh, Por el recuerdo que tengo de infancia cuña ¿Cueña o de cueña? Yo cueña. Sí, sí, ¿De cueña? De cueña. Vale. Pues. Porque me molaba de crío, pero bueno, si igual la veo ahora, digo, vaya bueña Pero por linte... Yo me abstengo también. Así no es que empataos. qué aburrioso, coño. Nah, somos gente de centro. Yo oye <risa> que... De centro comercial. De centro comercial normal Yo no me, no me parís condenable. Bueno, sí. venga, va. Dale, dale ahí, dale. dale al bombo de la suerte. Trrr. Oh, sí, la historia, la historia interminable. interminable, como aburrida en la historia. No me gusta. Buena El banda. El perro blanco ese, no me gusta. Fuyur. Fuyur. Tú no. de Buena, ¿no? No me gusta. Fuyur. A yo no me gusta tampoco, pero vamos, o sea... No te fago hoy. Buena, tuet. Está Mara hay algo que le guste, ¿eh? La peli no lo sé, pero el libro ya era... O sea, ya, o peor libro que he visto La peli no escrito, lo sabe porque no la ha visto. ¿Y está ya? opinando de algo que no sabe. No, Muy no, buen no, deporte. No, no, sin excusa. Yo he charrabado el libro. Ah. El libro ya una auténtica buena. Yo y he venido no tiene, aquí a charrar. Claro. No tiene ningún sentido. Y he escrito como... Venga, que calfer 100 pachinas. Pues en Femos 100. Y, y solle... lo rematamos ahora porque... La, la zagre cosa, no cosa que escribí yo... Eh, no probado el LSD. La zagre cosa que escribí yo... No tenía sentido. Y te fazió goy, eh. Bueno, pero la duerme con tu No, no, ya te lo pasaré, lo, lo publicaré probablemente esta semana, ya lo leerás, que Boña, Ediciones Planeta, prepararos. Por yo, Boña. Yo fue a poco charraba con una clienta y, y me decía las historias de otasistas. Esto promete. Para eso te traemos. Ni no, <risa> pues me daréis cacahuetes y cosas listas, ¿no? ¿no? Vaya. No <risa> dense comer al animal. Bueno, pues que charraba con una clienta y me decía que... Que claro, que ella eh, se leyó el libro y que le encantó. Y que pues vio la, pe la película y decía que claro, que... Y se can que metió en Asti... que que por, un, fuller, que por ahí se va un peluche... Ay, Ahí. Hombre, también llevan los efectos que llevan ¿no? esta peli de los Wittang, Claro. Que... <risa> Ahora pues sería un puto dragón ahí feito ordenador ¿Qué te pasas pues bullet. como el Smaug o como cualquier distos, ¿no? Claro. No lo sé. Bueno, yo no la he visto, así no es que me abstengo. Yo si Porque agarramos dos libros, pues me abstengo, porque no me lo leí. Si de la peli, pues. pues... Yo, o el libro no me lo leí. No la, la, la, ah, peli, la, la peli de crío me feba, me goy. Claro, tampoco ya era para tirar codetes. Ya pero bueno, pero yo era una peli maja. ¿no? Y saliva el, el obicho este que era feito de rocasa. Yo me feba mucha gracia. Que se montaba pues, una bici de rocas también, o no sé qué, ¿no? O eso lo soñó. Una bicicleta <risa> sí. de rocas. No sé. bueno iba y... un señor de rocas sí, sí. que minchaba rocas. rocas. Porque sí. ya era caníbal. Que era caníbal, ¿Caníbal claro. Era de rocas. Era eso sí. Li litófago. Yo, ¿Eh? Litófago, que come piedra Que, que come lit litones. Sí. Claro, digo yo. piedra Minchazaborros. Minchazaborros Minchazaborros zaborro cereño Zaborro cereño <risa> Que Que Pero a ah, yo me parece A ver yo De De Mijael En de, eh, Nomás he leído Momo Esa otra no, mierda No coño Que tamara, siempre tamara. Pero a si a esto lo hemos chagado Cien veces Últimas eh, Yo me leí de, de Chico e Y me lo leí Cien vegadas eh, Jim botón Y Lucas el maquinista Y la segunda parte Que ya Jim botón Y los no sé cuántos piratas Eh, que lle una puta cholla de libro. Y ese libro lle es maravilloso. Que no lo sé, que igual yo, o solo el libro bueno que, que ha escrito este hombre, pero. Pero yo no sé. Yo puedo charlar banda a bandas me pero. A, a, a yo se me farro raro que un tío que escribió Jim Button y Lucas el Maquinista escriba una cosa que sea mala. Pero ye que Momo también lleta está Domi, sé. Momo ye, como cierta cantante que <ríe> siente su suyo nombre y faz. <risa> Pues igual. Bueno, bueno, pues me lo habré de leer. Pero vamos, yo no digo que lleve buena, ¿eh? No. no, no, la peli no lleve buena. No. Bueno, el libro no lo sé, el libro me lo leeré. Porque me fago fa muy togo y me que es el, el Y desde aquí recomiendo a toda la Chen que se lo leiga y que si tienen fillos que les ne para que lo lea. <coughs> porque ye, porque creíces y de impuesto te dan ganas de hacer programas de radio. Bola. Hala. Saca, de <coughs> un otro, ok. Bueno, saco yo. Sí, sí, sí. Mijael, Ende. Joder, ¿puedo, ¿puedo trigar a otra que no sea de yo? Sí, pero sí, hombre, sí que la mayoría son tuyas, ¿eh? Ah, sí. Ah. Claro. No, ah, no, friends. No... Friends. I'll be, I'll be there for you. For you. I'll be there for you. La mala lo has hecho mal y mira que era fácil. Justo ayer era viendo un artículo para la, pa la siguiente sección <risa> y también se declama así si nice. No, friends. ¿Qué cosicas. Mete, mete la canta. ¿Esta? No, la de... Anda, te me te voy a buscar. Desde, desde, que, desde que estás con el cajón flamenco y es ahí... Que ya he se secreto que me has quitado la chuserra. <risa> Vendrá a buscarme. Na, na, na. Chuserra, que sepas que Tamara y está a yendo el cajoncito de flamenquito. De flamenquito.com. Flamenquito con K, Bueno, ¿que qué qué... Que Friends, por pues yo, uh, tampoco yo no oye una serie como tal, vamos, tampoco no oye maravillosa, pero coña, coña, o sea me alegro muy todos medio y y ya era bien, ya era muy pinche, todos hemos quiesto de mayos vivir en un en un edificio como el de Friends. Tener a ustedes amigos... Jolio, hombre, no se jodió. Unos pandapijos que tienen un puto el, el, piso. En, en medio de Nueva York... No, los pisos ya eran chicos desde el... Hombre, las, las casas ya eran chicotas, pero tenías a los amigos enfrente. Mira, yo la variedad racial de esa serie deja mucho que desear. Hombre, pero tampoco... Son no llegan, todos arrios, ¿no? ¿Sí? Son todos más arrios pero, que, que yo. Arrios, pero, arrios. Pero ya eran esos tiempos, pues ahora ya me tenían... ¿En esos tiempos? Fagan 10 años. No, en oh, más no, oh, no, no. Hombre, de que principiase, sí, de que pues rematase... Eso. 10 años. En cara lleva Chende bien. Pero no sé, Mas. pero mira, charrabandas lesbianas, charrabanderos uh, de los. De, los de la chestación subrogada. Qué uh. vergüenza. Sí, lleva divorciados, eh, no sé. Bueno. Qué adelantados, ¿eh? En 2004, charrar de, de lesbianas y chestación subrogada, ojo, Hostia, que no era fácil, que, que te venía que, la Inquisición. Pero qué cáncera, <ríe> qué cáncera, mamá mía. Remató en 2004. O sea, FA, 13 años que remató. Principio en los 90. Albi de. for you. A yo me país una puta mierda. Con todo perdón. Yeah. Yo, de verdad, me país una jautada de serie. Nunca le he visto la gracia por Garra a cabo. La Phoebe me mete malaudo. O sea, <risa> eh, <risa> más uno. El, el Joey sí. Joey el que es... Jowi. Triviani. No sé cómo. Que me parecen todos una panda pijos que, que no puedo conseguir. Sí, Eran muy pijicos y elitistas. Oh, pues yo me sobo a toda la serie que si sale charraremos de pijos también. Sí, bien. Por yo, cuña. Por yo, buena Yo, buena con B de burro. Yo, bueña en cara que muy mucho la mía prost Pro la tuya próstata <risa> no, Friends yo, también hizo la próstata también pero tú que pero tú qué feba con, con los dibujes de Friends <risa> yo lo que pasa ayer que Eva de Fer eh, qué feb y no pues no, no, no y vi llevas pues, sí, Friends en bueno. cuenta de Fer qué feb y a ver qué buena meten en la televisión pues Friends pues Friends que me chupaba Y ante más ahora yo me ha jodido también porque yo chentaba con lo que fesen la esta la, la neos, neos del Seldon o los otros o los estos que viven en Azoyle o lo que sea. Los de <risa> no sé si de que viven en Azay. No, los otros, los de que viven en de una aquí. De Midel. Ah, de Midel mola tó. Pues eso no lo he visto. Pues yo yo chentaba viendo eso y ahora meten la puta mierda de Friends que no y que de verdad no, no puedo, eh, no aguanto eh. ni tres minutos. Y los Simpson que los han sacado No, no, los han retrasado. ¿Ah, sí? No sé. No, no. no. La ruletada afortunada y calas tres. Sí, Hombre, ¿por qué sale Willy? ¿De verdad han quitado a los Simpsons ya? Sí, sí, sí. sí. ¿Por qué no Hombre, hemos hecho un especial de Porque este? Tienen, tienen una cadena entera dedicada a meter capítulos de los Simpsons. ¿Ah, ¿Sí? yo, como, yo como el gran Child me metí cuatro horas, pero en Simpson. Hola, yo quiero ir no, a Bueno, sí. Pero... Bueno. bueno ¿qué? Pues eso. ¿Qué pasa? Que de estar yo todo el rato. No. Mata, eso, el del... Bueno, que Friends. Güeña, ¿no? Güeña, güeña, Bueña, Bueña, <ríe> como. <cueya>. Por fin, <ríe> fin triunfo eh, qué, qué paciencia. yo que en yo no entiendo porque en, en muchos foros te meten series frikis. Y si te sacan Friends. Friends. Como series friki Friki no oyerá, eso sí. Pues sí, pues pues, eh, Se ha eh, convertido eh. de culto ahora, ¿no? Sí, sí. O sea, Venga. No. Leyete, Oh, oh Amelie. Bueno, Melí, me encanta Melí. Afilen los suyos, cutiellos. Cueña, de totalmente cuña. Y es una moderna de no, tío, mierda De una cinta súper feliciana, tío, sales de Asti queriendo, queriendo ser buena Chen Queriendo vivir en Montmartre y, Queriendo estar buena Chen y, y tío, yeah, yo muy happy También tengo 800.000 euros para vivir en Montmartre <ríe> Yo muy happy, yo mira, que vega pelis en las que sales que no sean ni dramos, ni ganas de asesinar Chen ni, Pues eso mola Sí. Puñetazo final carajo. Antimaxia es un... <risa> no, nah, no, me acuerdo qué iba a decir de igual. A mí me mola Amelie Puta o sea, el Una peli que me fa hoy Y también Me han tuneado para hacer carteles antifas que también mola Sí, mola Cueña. Yo la parte que estoy despierto no me hace egoí O sea, que... <risa> la parte bueno, que, de, que estoy he despierto He de decir que Barrenao se durmió a los 5 minutos ¿De qué principio ha A ah, los 5 minutos no, que aguante, pero 10 no te doy más Bueno, no sé Bueno, ya pero me, me, me, me lo pusiste en original. El Nomo de Jardín este lo vié? Eh. O Nomo y ese de Jardín que, vi, que nos contaron, y eso yo me acuerdo. Poco. Pues lo cinta, también la banda sonora, y muy mítica uh, también. Así son uh, los Vegetal Jam, tañendo a Meli cada principio de concierto. Hombre, bueno, ya, pero, La banda sonora. <risa> No. Vegetal no, no, no, no, Jam ha afectado la banda sonora. No, digo que la, los vegetales llaman fan a fanservir, ba a ba balls. O a sea, la banda sonora está muy bien, por cierto. Los no, hombre, que joder, que ye también que trasciende a otros círculos como los vegetales. Un saludo vegetales. Hola, David. Hola, el otro. ¿Quién es quién? No me acuerdo cómo que se que es el otro. ¿Cómo dice el otro de Vegetal Jam? David, David y el otro y el otro. Y David. David el otro. El cordión. Sí, bueno, Ameli eh, yo cuña. Yo cuña, cuña. Yo saludo a Ortolano, digo cuña. Yo, cuña. Hemos Ay, yo, ganado. Bueno, yo he ganado con lo de Fresque que ya me parece maravilloso. Y Antimas ya te dice, yo, después de haber estado en Montmartre y de que han pasado cientos años, desde que billé Bueno, desde que pillé la mitad de Amelie, pues Pues igual a la Tornaviller. Con otros huellos y con... A yo me son fendón mal las agarras ahora de, de acordarme de mon De, de mon sí. sí. Y das escalatas no. de... Pero, pero bueno, de tampoco, tampoco no era para tanto, chico. Que tú no las pulles. Jullo. Ah, las escaleras de... Aunque la... <risa> pillemos al gacho este no, fendón que... creep. Si sí, no pullez allá. Pillar pillazo. Cuando pleguemos eran trancadas. Pillariazo ah. o, o funicular. Porque no, no, no, me... que, ya, no que pullemos eh. por desagado. Y visteis ahí el tío oh. vivo y sé que sí. ya estabais yo Yo sí. sí. sí. No, ya que tú no lo veías que ya era trancado completamente yo vivíba ah. o canto eso mola venga saca otro papelico venga, venga venga que siga una mía que siga una mía va va va eh, pero tú no para, ¿tú has dicho ah mouse sí pero ya veo que no mouse turn <risa> <risa> espera que que que y me he puesto el nástito no. y, y, y, y yo pues también siempre he puesto una y pro salen todas de Tamara, no salió ninguna del resto porque ¿eh? yo en efecto muy tarde también he puesto Mouse. Pero están todas, es una No sé, hay un huevo. Hombre, Mira. Stranger Things Yo la tuya, ah, Cardos. Sí, sí. ¿no? No Continua, lo... continúa en tal no. Bueno, los mires, que, bueno no que los importa, mire. igual. Armándonos a avechugas. ¿Tú tampoco? <risa> <risa> que cuál ha salido? Mouse. Ah, Mouse. Mouse tun. Ah, un poco estaba alto. Maus, Maus ye... Ah, pero, hombre, pero esto no le he ficado, co. Vaya, bueno, di por la propósito ya. No. Que, que Maus, Maus de un cómic que me regaló aquí o oh, caballero. Una novela gráfica. Bueno, un cómic. Un bar que... de cine, en francés. <ríe> que ye sobre, sobre la... Bueno, y ambientado en la Segunda Guerra Mundial y ye de, de una familia chudiga que, que pues, que, que lo pasa mal porque ya la Segunda Guerra Mundial y París que, que les facieron bella putadica y tal. Y, y los chudíos son, son churis en, en esta novela eh, gráfica en este cómic y los nazis son, son gatos y tal y muy bien feita y muy bien escrita y me parece una cholla también muy recomendable y a la vez yo voto que de cueña y que toda la chen que, que nos escuchas si no la leída ya pues que que se embaigata o tagmahalta Excel cómics Uta cual si quiere botigadistas buenas, buenas Que tenemos ahora en Zaragoza Y que, y que se la pille porque lleve Una chollaza Y cómic también El que... Ah, hostia. Pide perdón yo, yo digo de cueña Porque lleve muy... Pues muy le, pero decíame que me explique Joder, pues. Madre mía Bueno, que lleve mi tica Y todo lo que sea cómic, así a priori ye Tallo lleve cuña Jerry que está a vuestra favor. Me gusta el libro de Art Spilman, que es el autor del libro. No sé si Tamara ah, igual lo sabe. No, yo no lo, lo no sabía, Ilustranos, Armando. ¿El qué? No, si solo me di la última página. Armando. <risa> que, bueno, yo, no sé, tú cueña, tú. Yo cuña, cuña Yo me pensaba que te va a chugar una mala pasada o corrector y que charrabas de maut, pero ve con los Que Maut no oye una hora de ficción <sí> Ya, ya, por eso me carcañaba un poco bueno, pero, pero igual Maut como la bruja ¿Qué? ¿Eh? Maut El nombre de Maut es por una bruja de ficción Ánchela María Cultu sí, Porque brusas de realidad no No, no, no, no, no, no, no, no, no, no <síntes> pero En el congreso, a ver una Píllate Píllate una Pelis, series de superhéroes Oh yeah, es Pero esto ya es ciencia ficción. No, Tú un es los... con no, no, no, no. Los, los super... sí, total, no, no logro pillar la diferencia. Y antemás, lo he meso como chenero porque esto ya ha sobreció la, la, la ciencia ficción que ya, aunque meteban antes más, meteban los los cine, lo pocos cines de superhéroes que viva, lo meteban en ciencia ficción. Cosa con la que no llega mica de acuerdo, porque la mayoría de las pelis de superhéroes no son ciencia ficción. Lo cual me encargaña mucho. Yo ya sé que me íes mirando como de pero qué chorrada decir diciendo, pero, pero eso. Eh, yo eh, lo metí va porque, por esto Antimas, conecta una mica con, con lo que charlábamos antes del Heraldo, porque vivo un titular del Heraldo. Que, que charraba de no sé qué cinta de, de superhéroes creo no sé si actor Ragnarok o, o la de la Liga de la Justicia o qué pero qué sosfendo ah, <ríe> me estoy <ríe> y y mete va que pues sí pues la crítica bueno la crítica en, en cinco líneas pues mete en fin otra peli de, de superhéroes para pa, mm, sacar Skillman. Y oiga oh, wow, aquí, aquí entra pero aquí Y criticaba yo que hizo, que, que, que todas las pelis, o casi todas las pelis son pa', pa sacarme tres ladas. Hola, hola Universe. Hola, hola, ah. A, hola, yo me, a yo me Fangoy, me entretienen que yo creo que se le manda a una, una cinta, ¿no? Así no es que bien los cómics no me los he leído. Pero las cintas me, me cuajan Si no es que por yo, cuña. Yo, ya que creo que hizo, que se, que se fan muchas cosas, que lle que que, que todo un chenero, que no se puede generalizar ni está bien ni está mal, y, y que hizo y que había cosas tan buenísimas como, como Batman de Nolan. Batman, o, sí. Mira, por fin he conseguido que me la... Batman de Nolan, no, eh. Mira, mira, mira. ¿Y se si el del campo de fútbol? Sí. Que nombre hombre, que no. Eso sí que lleueña, mira, que cambio lo mío voto No, no voy, más me por voy, esa cinta me voy de aquí. Pues eso, que había cosas tan maravillosas me Que, que en toda la chencerada De acuerdo con las pelis de superhéroes Como el Batman de Nolan <coughs> y cosas tan horribles Como el Daredevil de que no sé quién dirigió Daredevil Batman de Ben Tim Affleck Barton. ¿Eh? ¿Bet Affleck? ¿Qué dices? Ben Affleck, que era el Daredevil de la peli Ah ¿no? sí, Batman ahora Ah, todo coincide, todo encaja. Como no, no, no, pero no. la que billes tú no llega no de Ben Affleck. Era todo fruto, la suya de conspiración contra bueno, el mundo. todo cueña, fueras del Batman de Nolan. Yo más tengo. Y de Dale de <risa> O sea, las dos que he nombrado. <risa> sí, toda la resta muy bien. Cueña. ¿Cueña? No, de cueña. Chache, ¿tú qué opinas? No, no, no sé de tú oh, tu micro no va... No, nada, pues continúa sin funcionar lo micro. Oh. Bueno, tenemos aquí a un nuevo convidado, Chachelones. Ah, dos nuevos convidados, y verdad, y verdad, Julia y Chaché. No con, <risa> con la suya primera aparición estelar en, en la radio. Hola, Julia. Y don David, ¿qué ¿quién opina usted de cine y las series de superhéroes? Oh. <risa> eh, eh. <risa> ¡Qué fast! Se ha, se ha quedado sin sonido bueno, íbamos a meter música mientras apañamos todo esto Coromel, cuando ornea a funcionar tome, avisad eh. <risa> hola, hola no, no, se no se nos siente, ¿no? Ah. Perfectamente <risa> Bueno, vamos a probar una otra vegada A ver hola. hola Bueno, pues nomás sentimos a la mitad Dreita del estudio bueno, Por ver por ya por uh, Hola, hola, ahora oh, bien, ya, bien. ya tenemos otra vegada a David por aquí pero, pero que, que, O tenemos a David o tenemos a Mario <risa> es, de, es de Triganeun Ahora, ¿Ahora tú sientes? Bueno, esto igual a la chen que nos lleve sintiendo, sí. pues no. Metemos Dimpos pues, Mosiqueta y probamos de que funcione lo micro. Ah, yo pensaba de, que ibas a mayor. tallar. No, que esto ya es directo. Casi. Bueno, pues meter Dimpos pues, lo una sea yo que Bueno, sé. que. Íbamos a meter una Miqueta de Mosiqueta. Nada, nada, no veo un carajo. ¿Lo vamos o no? con este sí, con este temazo de los fabulosos cailax a ver si ya hemos enderezado toda una miqueta yo sé, si ya nos funciona si sí, nos funciona todo sacamos estos os parís la el papeleta y metemos una sí. canta de verdad venga, venga va, va. Venga. papeleta de güeña o de cueña continuamos entre los venga que hame eso y se west world yo Ya no. ¿De qué va Westworld? Que esta sí, chena no lo sabe. serie de ficción. De ciencia ficción. ¿Está así? De, sí ciencia, que de ficción? ciencia ficción. Está así, está así. ¿Está así? ¿Está así? Vale, vale. Pues buena, ficción. entonces. Allora, buena, ¿no? Hay hora te... no en buena, ¿no? En no futuro. Aunque, pues, parís que... Bueno, pues no, ¿eh? Yo tengo teoría. Parques... Como una vena de parques temáticos, aunque la chena iba y puede participar en situaciones extremas y de aventuras. que tampoco no quiero contar de Guaire, porque si no, ¿qué? A no podemos participar, sí, Hombre, si no la has visto tampoco. No la he visto tampoco. Ah, ¿y una peli? No, yo, no una, y una serie. serie? Yo una serie. A ah. no se pueden hacer spoilers. A Yora, la chen que no la conocemos no podemos charlar de ella. Ayora, Ayora, A Ayora. Claro, la historia, claro. Bueno, pues es muy buena. ¿Qué? Sí, <risa> está muy bien. Yo me París una, una cholla, que digo, por cierto, que lleve una serie, <risa> pero que lleve una novela y que se hace una peli no y no, sí, eh. no soy yo de ella, ¿eh? Pero yo yo yo yo yo eso, yo. En el año la polca. Y, y bueno, pues yo creo que con esto ya pro uno. Eh, Metemos una canta. Dale. Le damos a generador de numéricos. Numéricos. Tres, que ya salió. Dos. Dos, que Armando. Eh, ah, no. Ya ah, no, tres no. Tres no salió. Tres, ya tomará uh -huh. Oye, ¿pero qué pasa aquí, bro? O sea, vale, que no te fue no Gagoy la mía canta, pero sabes, ¿no? Pues venga, preséntanos la tuya cantando. Pues la, la mía canta y es muy fin... No, de Amelie. Joder. Hostia. Y una canta de... Güeña. I'll be there for you. <risa> bueno, que la la mía canta se dice a luz de, de a risa. das mujeres y bueno yo una yo una canta de rosa zaragoza que yo no la conoce Vadica que no conocéis esta esta canta que llevo una mujer aquella de aquí aquí no Hostia. bueno que lleva una mujer que una cantautora catalana que fa bueno se le principia a conocer por fer música chodiga ...de Cataluña... ...y a la fin se ha... ...bueno, ahí como evolucionando... ...cambiando... ...y... ...y ahora pues... ...fa... fa ...ye como referente musical... ...de lo que se le clama... ...humanización del nacimiento... ...y la crianza... ...que bueno, más que más... <ríe> Más que más, pues de una mujer que canta por las muelles, Y se el resumen, o sea, son cantas todas feministas de empoderamiento Y esta cantante y más me fa muy todo yo Pues porque charra como de muchas cosas Charra sí, bueno, de, de las lobas bueno, y de la luna bueno, claro, claro. Con lo que pues charra un poco de, homi de homisticismo De concepto de manada de las Charra también de ir chuntas y salvaches O sea, charra de, de, de vallas vegadas, charra de las hermanas O sea, como introducir un poco el concepto de la sororidad y charla también de las entepasadas de pues de no olvidarnos de las brujas y, y bueno de alcanzar sueños y regalarnos risas que ya siempre pues como la lucha feminista desde de, de la alegría y la felicidad que es nuestra mayor venganza y Antimas también me cuaca porque mete a los hombres nuevos do mundo o sea todos esos compañeros que queremos que nos acompañen en esta lucha pues, que y ya muy chulo pues a la y ojo en esta canción que <risa> Y vamos con esta pedazo de canción Que nos ha presentado Tamara A Mario, y... Mario le fago ¿eh? Pocas presentaciones Asinas sentirás Hombre, ninguna Luego fichaje para sinfonólicos Vía más guión, en ese fullo que has leído Ahora, Tamara ¿Qué, Que, si que qué mierda que te presento yo Que en, no, en, no, que, de que en toda la resta del programa <ríe> <ríe> O sea, que, que <ríe> a, La única es se lo ha currado Asinas que muy merecida Ajá. Y está a la luz de la risa de las mujeres De él, Rosa Zaragoza. Rosa Zaragoza. Pues irrinche. venga, con este y Rinchi y con Rosa Zaragoza, vamos a descansarnos una miqueta a ver si nos entra lo talento. Bueno, ya tornamos, ya tornamos después de esta ¿Qué? canción Se son pegando, se son pegando Tricoloteándose Armando ya Atamara No sé si por la ah, música o por qué Por qué ejemplo, Tricolotead No sé Una escena popular en el barrio <ríe> Clamaz, clama, ¿Me, me ha quitado la cerveza Ah, eso, pues hombre, sí, claro, eso, oye, problema Pero eh, si me la has quitado tú a yo <ríe> Por favor Que bueno, pues ya dejamos y todos París esta sección de Bueña u de Cueña. Convidamos a toda la chen que nos ha a esas millas y millas de personas que nos han escuchando entre entre que chentan en esta chornada de estrella a estrella en el 101. Punto, güey, toda FNC de la en Radio Topo. Continuas escuchando Tierra de Barrenaus. <coughs> bueno, no, esto ya, eh, ¿qué misión? Electrocracia o, o los. Hidratante. ¿Eh? ¿Eh? Hemos dicho que No, esto ya otro programa Esto no es tierra de barrenos. La chica pues lo, no. Que las cuite. Que, que pues no, favor, os no identifiquen esto como tierra de barrenos. Exacto. Entonces, otro tierra de barrenos y un programa con una calidad que no llegue a poroves. Eh. Exacto. Bueno, pues si trasparísimos con la zagger, con la Zaguer sección que llega aquí esta tronca, aunque analizaremos dos catálogos de chuguetes. que son todos los que conseguí uno sí. que lo conseguimos no sé cómo lo conseguimos y el otro cala grade y se a mariache que nos lo que nos lo trayó eh, o pasado jueves creo es tío Y que y que gracias a ella pusimos a poder fer esta sección voy a meter una mita de música hay una mecha encendida una chispa de vida ilumina venidas rodeando el congreso apoyando a los presos rugiendo estos versos somos como las bestias rompiendo el asfalto con nuestras cadenas elefantes con hambre que nunca domaron en esta así que después vamos a hacer un programa radio y tal ¿no? en equipo solidaridad ante cada juicio ellos temen por sus beneficios tu paras desahucioles Sacas de quicio Hay que salir y empezar a cazar Ayer despertó la manada cansada Despertó una fira que gritaba ¿No se ¿Eh? siente o qué? Sí, sí ¿no? perfectamente ah. No, pero ya esperando a ver si... Ah, hola, <risa> Porque pues eso esto va, es que no, no, no, no fluye Bueno, cu cuéntanos un poco ¿Qué quieres que faigamos con esto? Pues mira, tú ya me digo que has trigado una pachina Cuéntanos, ¿qué uh, y es viendo. Uy, yo entiendo aquí un montón Pues ala, cuéntanos o oh, chuguete que le vas a demandar a la tronca Porque aquí todas y todos recordamos con, con muita o cariño Como cuando de chiquez pues, nos venía la tronca a tu casa ¿no? y nos cagaba chuguete Sí, sí, sí Pues yo, bueno, aquí tengo un... Bueno, lo, lo, recuerda, lo recordad vosotros, que son los, los que más quitad, porque Tamara y Armando son pasando, son pasando de todo como en la mierda, son viendo un capítulo de Friends o de Comisión. <risa> de de, de cómo lo oyerá la... I'll be there I'll. For, for you. <risa> bueno, yo tengo aquí un catálogo eh, muy típico de Donadal. Eh, don Adal español. Bueno, pues eso. Para no hacer publicidad no diremos que he llegado a corte inglés. <risa> Ay, ahora, sí que me mola porque feo a tiempo que no pille pillaba aún. Y me ha mola visto de que ya tenga eh, sección de carta para Papá Noel que y sale aquí un pony con la bandera de España. Arcoiris. Ya si no es un pony punky, ¿sabes? Con la bandera de arcoiris. Pony a, ver si, a ver si va a estar un unicornio. <risa> no, y se, y se sale de, y se sale de Yo Un unicornio de Podemos. Porque ya hemos... ¡Los comunistas! Ah, sí. ah, y se hace un liemponismo. Igual y el gemaz. Que lo van. Le has güey bueno, pues, con el gemaz? Sí, tío, le pilla le He un poco porque sale ya una carta para Papá Noel y, y atrapa para los reyes magos. Y para la tronca no. Para rey, reinas magas en cara no, porque no se lo íbamos a perdonar nunca a Carmena. Pero... nos <risa> andará! Anticharraba con Tamara que decía, hostia, no. digo, qué decepción! No, en serio, no había, no había carta para la tronca. ¿o? no Oye, es ver. verdad en en Euskal Herria y Bolentero. tal o, o, o en con el no pero digo en el corte inglés de de Euskal Herria no, no, no, no, no me no había carta ay, para Lorenchero encheros eroskis esto que lo meterán en los catálogos de las botigas chicotas pero así Poli, más polito oren, o y, en, y en Cataluña y con o no, no cagatío tampoco no le bueno mira pues como vimos tabi cada semana ya le preguntaremos a Zalduendo. Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué has visto en No catálogo? Bueno, lo primero que le voy a demandar a Tronca, Ye. Pachina 93 en disfraces. De, ¿Desbraces, ¿era? Disbraces. Disbraces. Un disbraz de. Policía Nacional. Oh, o no sí. cuerpo de CNP. Que me yes contando. Ahora con más coca. Ahora con más cocaína y más. Vamos y más a ver, al cosas. director del Chueves llega ahora mismo declarando por este mismo chiste. Por favor, fiscalía. <ríe> De verdad, no tengo cosa que ver con mí, esa persona a, que vive con no, yo. No, a coca lleva <risa> un alimento eh, muy típico de, coca, de, de Cataluña. Bella. Y como eh, ahora son tozastí, ¿no? Sí. Y eso se puede decir, bueno, ahora ya no, pero bueno. La coca de Nadal. La coca de Nadal. Cómo te he el culo, ¿eh? Así... <risa> ahora cada vegada que respires aire libre, agradís el ENE. Vale. ¿Eh? Ahora en, en cuentas de irte a hacer e ir hasta loca Sanito. Joder, loca hace un frío ahí en la cárcel. Puf. Bueno, y fuera. <risa> pero, lo mejor de toque viene aquí en esta misma pachina, <risa> un disfraz pero, pero de verdad, había un disfraz de, de madero. Que sí, que sí. Te voy a tapar, o si bien voy a decir, para darte para, de para, para, para la sorpresa. Hostia, sí, sí, sí. Y con porra y todo. Pero... Con porra y grilletes. ¿eh? Lo, lo que se me fa raro que no tenga ya la, la defensa y ocasión. Con madero nacional. Nacional. Sí, nacional. Sí, sí, son mil lapiceros nacionales. Bueno, ¿qué? Bueno, y, ¿Y el otro disfraz que había? Que que brutal. Yo no. creo que hay una mena de astronautar. Es el de demon Pero que viene con banderas de España. ¡Oh, sí! ¡Pedro o Duque! O sea, <risa> ¡Pedro Duque! Y las han beso en las orellas como dos rotativos rollos. Rotativos. A ver, a ver. ¡Que me dicho. muero! Con... <risa> a ver, no jodas o cable, anda. Pero que... A ver, a ver. Yo, yo, yo un trache de astronauta de las pelis de los 70. Ah, a ver, a ver. Creo que he cremado toda la mía por bola. Eh, Sputnik. Sputnik. ¡Oh my god! No, pero, pero, hostia, Parece que ye... lleva dos flan dulce en las orejas. Que estos directivos Joder. de Insta. de este Comercio, que como no tendré dinero. Eh, no sé por qué digo esto. Eh, muchas gracias por haberme amargado los Nadals ya, de la Nadal. Marfa. lo Nadal, lo Nadal, lo Navago. que como Rafa, que hostia, yo, yo me he quedado flipado y con, bueno, de todas trazas ya me quedé flipado fa años, ahora ya lo, por, por desgracia lo hemos normalizado, pero los chuguetes estos que había de los toros, de la Plaza de Toros con los toricos, sí. con con el remolque que te llevan los toros, hasta la Plaza de Toros y todo eso que eh, había... que, que vina en cara, por había eso por un eso juego en la Play 3 que llegué sí. de toros, toros yo... en la Wii, <risa> como A la mí canción mí de Hostia, pues que ya era una canción de los Love of Lesbian Pues, oh, pues yo qué sé, los Love of Lesbian Les pagó les... chugar a la Play un no, juego de no, porque él, él Lo decían en la Wii, pero bueno, bueno la Wii, y, Wii. Y yo me acuerdo de unos juegos de estos de Playmobil Que no sé si continuarán, pero ya era Playmobil de Safari Y ya era Safari de cazados O sea, no era Safari con cámaras de fotos Sale a la Como peña buen con Sale a la peña con los rifles Joder, qué nivelón Bueno, que, que yo te digo que tienes un pero... una pachina marcada. Cuéntanos, Tamara. Yo quiero charlar de, de que ahora ha tornado mi pequeña Pony. Bien. My little Pony. Que, oh, pero I'll que Han feito, ha feito una aberración be, be, bestial que se dice My little Pony Pinky. pie sirena. <risa> o sea, es una mezcla de sirena y estoy, ¿eh? un pequeño pony, o sea las, las patas, vida. las patas de Devan son de pequeño pony, otro suelo ya de pequeño pony pero las patas de de zaga son son de sirena y ye como a ver si, si ya de sirena no tiene patas, no tiene garras es una cosa ah, un poco tiene rara. coda tiene coda de, de sirena o sea hay una aberración zoológica bueno sí no peras y manzanas y manzanas con peras esto sí. no, no vamos a ser ahora estrictos esto es un un, un un poni, poni que, es que sí, se enamoró de un besugo no lo sé no lo no, no explíca la, la la botella a ver por favor no charlas cruzado ya estoy ahí no. en la rematadera no no explica no explica cosa -más. si es que explica si se mantiene de pie porque claro y es que si sí, si sí no sé Es verdad, va, va arrastrándose sobre las suyas sí, garras delanteras, sí, o sea, que machen más sí, terrible, como si estás así como los sí, como los zombis estos de Walking Dead que les han tallado de cintura tabasco, sí, sí. <risa> mátame por favor. Bueno y y la han visto con el matrote animal que ya lo veo, vía un chulo que se dice pollo loco que me que me tiene toda loca <risa> que, que que va sobre Albert Rivera, no no, ¿no? Po pollo loco que es si billete, <risa> fiscalía <Y> número 5 <risa> que si billet, si billet, patrocinado la imac, por el Ministerio de Interior La imagen que tiene no, la Kaisa No me charrar, maestro Es que, no es es que se llama pollo loco en La, en, la en, imagen en, de la Kaisa Excepto, la excepto en, en el Huesca que sigue <risa> Barre, ¿no? oh, yeah. Bueno, Barrenau for... La odivoiso de la Kaisa De un pollo eh, Del que estira las manos ¿no? Había manos que le estiran Y uno que le talla el otozuelo Y, que... <risas> sí, sí, y la, en la caixa mete pollo loco y un emocional y divertido chuego para toda la familia. Si tiras la pluma equivocada, salta el otozuelo. O sea, le ibes arrancando el otozuelo a los pollo Y me llevo recordando a las fiestas y estas dos lugares de Anson, de Canarias, o Anson las fiestas de Extremadura. Las, las fiestas y que, Extremadura sí que cuelgan los pollos de un, de un filo. Eso también cal... en, en la costa vasca. Y cal... Ah, no jodas Con un ganso y el pasar Ah, ya no te fa tanto gollo ría, ¿eh? Y al pasar con, ah, un, con un Ahora un te vas a quitar Las trasladas Arrancarle Con no, que llame, que llame, que llame, que llame, Y con barcas sí, <risa> Ah, no, no Pues no son, ayer ¿son? Pues lo que digo yo Llego con caballos y Ahora con lo van a hacer En un pony subacuático Sí <risa> Y también me truca mucho, tío, lo que cuando, cuando fan los, los juegos a los que hemos jugado siempre con cartas, cuando nos fan en Caixa y te cobran un pascal. Aquí había un mentiroso, por ejemplo, en Caixa. Toma. ¿Y eso, que llegue? como una vara ya de furnier, pero... Pero en cara. <risa> pero a mil euros. Pero a 23 euros. <risa> y con pollos locos. 23 euros en un corte inglés, un euro en un chino. Qué... Qué maravilloso, maravilloso chogois es de LOL, pollo. ¿Qué aprendizaje exactamente se saca de ese chuego? No sé. O bueno, Es pues como el de los pipotamos ese que se minchan las boletas. Pero o Manullo no, da tarjeta no. de... Pero de vía no. una había una habilidad. No sé. Cuando dice boletas, ya he charrando de cánicas, no de alimoches. <risa> bueno, oh. eh, ¿qué más, más cosas vía Perasti? Yo en, le, he en los le he pasado una nos, nos a queda, Nos Bien. quedan tres minutos. O Algo sea pasa que, con Mariano. Algo pasa con Mary No Mario, es venga. una versión de Algo pasa con Mary No <risa> Es un juego de mímica Algo pasa con Mariano Y sale un señor con un muñeco hinchable ah, Vale, pero... ¿Eh? ¿Eh? <risa> sí, yo portando? creo que será una mena de party o una cosa así ¿No? Una... <risa> El ¿Viene el el incluido? Reza. Chachi, no, el no, no te <McLaces> sentimos. ¿No furula o mi micrófono? Bueno, sí, pues yo mira, te estoy sintiendo ahora. ¿Ahora me sientes? Sí. Ay, voy, perdona. <Risa> Esté el otro día en Ocorte Inglés y era o Mariano Ise, que llevo un amoníaco oh. hinchable tamaño, tamaño real. Sí, porque para los plasmas no le plegaba. y está a hacer mimica con moñaco. Que se, llama, que se llama Mariano, y el pinchismo. Mariano, Hostia, como yo de feito el... me lo mercaría para el fardacho rollo. Sí, sí, sí. Y eso da un chuego. <risa> Llevo <risa> como el flexicoco, ¿no? Pero. GinCana con Mariano. Bueno, y al canto de Mariano vi a un chuego que está meterse hueñas en otro suelo. Cacabeta, se llama mamá. Cacabeza. Uh, ¡Wow! <risa> bueno, bueno chévere. Creo, creo que a nivel de muy alto con este zaguet chuego. Ya. Sí, sí, sí. Nos sí peza pollo, pollo, buena, buena pollo loco, disfraz de, de Madero. Eh, joder, yo nomás. Pedro, Pedro qué? No, no más <risa> añadir, que lo que charraba antes con Tamara, que bueno, a lo menos ya no mete paninos y paninas como an son no antes. Meteban a los niños los autos de policía y a las niñas, pues, os oh, moñac. Pero me sí, quieres sí. decir al terminar. Te voy a avisar, ¿Desde Eso. cuándo te deis o yo charrar no, a tú? <risa> <risa> <risa> Chulia, bienvenida a Tierra de Barrenaos <risa> <risa> Pues la idea de dar un clavero A Chulia, claro pues <risa> sí, ah, espera, eh. espera, espera oh, oh. Bueno, chiquez, Que hemos pues de eso. ir rematando Que nos quedan 5 minuticos pues y, y eso, eh, hasta un placer De verdad, eh, tener todos En cara que no me digas feito ni puto caso eh, Continuamos en, en De estrella. Estrela, Estrela. De barrenos ya remata, que tos faiga buen prevo la 80, la que lo paséis muy to bien y, y continuad todo lo día, porque en cara queda muita muita mucha programación en Radio top en esta jornada de Razón Aragonés, de, de Estrella a Estrella, en 101.8 de FM Zaragozana. Eh, hemos estado con David, con Mario, con Julia, con Armando y con Tamara. Muchísimas gracias por venir a las 5. A tú, a tú por convidarnos a tú. y a Radio Topo por esta emisión especial en Aragones A tú por, de, por deisar que te floramos un otro programa <risa> Que no lo he florido, al menos no eh, la, la pena ya que no pienso editar esto que... Como cal apelo, apelo. Y si ha de venir Fiscalía por atrás que venga. Aquí somos. Eh, bueno. en Venga Sinén también <risa> Pero que esta radio ye amagada y ninguno unos hagan ye. Somos protegidas por el anonimator Mira, Chulia del barrio de Almada ¿no? se ha sentido fiscalía y se ha carrañado Chulia. ¿Sí? No es que esté ¿no? Fiscalía, Chulia. Sí, creo que discrepa del método de la elección de esta <risa> esputado, ha esputado. Bueno, y si te os parise, nos despedimos con la Zaguer canta que queda por Dale, por presentar sí. que la que la ha trigado Davi. ¿De qué va? Esta canta, co. Pues a ver, esta canta la he descubierta, güey, de Juancho Escalari y la Rudevan. Un tío que, bueno, ya charraremos en beltemazos con esto. Pero, pro. Eh, bueno. Sí, que eh, nos es vaga, eh, que como eso. bramos o debat. Se clama partisana y viene a. a estar, pues, una canción eh, en apoyo a la luita de la mujer Eh, dende siempre. dende siempre, no. Bueno, sí, dende siempre, preciso. Pues De, de la mierda. A, la, a las mujeres que luitaron, a las que luitan y a las que luitarán. O una cosa así nerdiz en Ovidio. Está chip. Así no es que dale caña. Y partisana, pues eso. Pero antes. Arrolla. Voy a despedir otro tierra de Barrenaus, ¿o qué? Vale. ¿Pero qué te mete? tierra de Barrenaus, yo te programa. Bueno, sí. Pues despedimos y este. ¡Qué latante! es verdad! ¡Un hombre, un hombre, un hombre! ¡Venga, va! Vaya, ya, ya, para no ¡Me ir. Acetilcisteína. Venga, va, acetilcisteína. Acetilcisteína. No tiene siglas la acetilcisteína, rollo ADN y eso. ¿Podemos debatir eso de impués? Ah. Primero metemos un nombre y ya de impués camino de la mani <risa> no. pues, no. ¿Eh? sí, sí. acetilcisteína. acetilcisteína. De verdad, me Uchulia. hizo hacer titular sí. un post sí. Tierra de Barrenaos Acetilcisteína. Sí. Sí. Gracias, te os quiero, por eso te os traigo. Yeah. Bueno, eh, acaba Asinas, este Tierra de Barrenaos especial de Estrella Estrella, un programa de todo en aragonés en Luita Contina contra lo cuñar cato, que nos hemos acompañado estas dos Horetas de 80 en la emisión especial de, de Estrella Estrella. Hemos emitido un si programa de radio en 101.8 101.güito de FM de Zaragozana, a voz sin voz, en que te enterarás de las cosas que en veras te importan. Terra Barrenaos, os recordamos también que llegué la versión radiofónica, do blog, do mismo nombre, aunque levo más de una década dando mal en Aragones. Cuasi hueito cientos artículos ya, uy igual ya hueito cientos, cuando se sienta esto, que nos puede seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en Evox y ahora también en Telegram. y que, bueno, pues eso, casi 40 programas de radio de todo en aragonés, un Fascal de Horas, y recuerda que si es farta de cuñaos... Ascuita, tierra de Barenaos. Muchas gracias. Con Juacho Escalaric y la Escalari va, la Rudevan. Eh, de Todos deisamos de con Rude. este con este canta que ya no me acuerdo cómo se decía. Partisana y con partisana nos despedimos. Continad ascuitando de estrella a estrella todo lo día en Radio Topo Dale, Que vaya muy bueno. Oh. Que vaya bueno.